La persiana. Sortu es Eta. Bildu es Eta. Esa gente que corta troncos por hobby es Eta. Y como es Eta, el caserío y el euskera, esa revista y aquel periódico, todo ...es ETA, salvo los muertos por ETA y sus familiares. Todo en las, en las vascongadas es ETA, salvo los que ven a ETA en todas partes. Bildu es una coalición formada principalmente por dos partidos, Euskal Cartasuna y Alternativa. El primero es una escisión del PNV, fundada en 1986 por Carlos Garaycochea, quien fuera Alendakari. Alternativa es una reciente escisión de Esquerbatúa, esto es, Izquierda Unida. En Bildu, además, hay algunos independientes, averchales independientes. El tipo de gente ya sabes que es ETA, porque algunos vascos a veces somos ETA. Y uno escribe algo, lo publica y sin saber cómo ni por qué, es ETA. O defiende los derechos humanos y es ETA. O lleva cierta camiseta y es ETA. A veces, algunos vascos descarriados somos ETA sin llegar a entender nunca de qué precisa manera hemos acabado siéndolo. Hoy, gracias al Tribunal Supremo, hay más ETA que ayer... Porque hoy Bildu también es ETA. ¿Y mañana? Bueno, mañana quizá el árbol de Guernica sea ETA. No sería tan raro, teniendo en cuenta que el PNV lo es a veces. Quizá Bebeca sea ETA, dado que la corporativa Mondragón suele serlo. Quizás Kukushumushu sea ETA, o Arguiñano, o Sobera, o Igartiburu, o Iñaki Urdangarín, o el Shirimiri y los Pinchos, o el Guggenheim y el Festival de Cine de San Sebastián. Claro que eso no ocurrirá porque mañana son las elecciones y cuando pasen los vascos seremos de nuevo ese pueblo tan laborioso donde tan bien se come y donde mira tú por dónde. el PP y el PSOE gobiernan en coalición en tantos sitios. Muy buenas tardes. Son las 8 y 13 de este martes 18 de octubre. Hoy hemos comenzado con este artículo del periodista autor del blog. Mi mesa Cogea, del que nos hemos hecho. hemos tomado la libertad de, de leerlo aquí en La Persiana. para representar un poco, para frivolizar un poco, digamos, este este caos en el que se ha asumido hoy la actualidad debido a la conferencia de paz con agentes internacionales expertos en conflictos como el que ocurre hoy en día en el País Vasco pero hoy en la persiana no vamos a hablar de ETA sino que vamos a hablar del 15 de octubre y todo lo que nos ha dejado Os habla María Taosa y conmigo hoy está Claudia Claudia, buenas tardes Muy buenas tardes María ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, aquí a ver si hacemos la tarde amena en institución a Gerardo hoy Pues muy bien, pues saludamos a Dede que está en la técnica buenas y tardes. vamos a comenzar repasando las asambleas Hoy a las 8 ha comenzado la Asamblea de, Dinamiz de Dinamización de Asambleas en la Plaza de las Descalzas. A las 6, perdón. A las 6 también, punto sol, eh, justo en sol, a pie del caballo. A las 7, Asamblea de Autoempleo y Cooperativas, lugar en la Plaza del Carmen. A las 7 y media, Asamblea de Política Económica en la Plaza del Carmen también. También a las 7 y media, Sistemas Financieros en la Plaza del Carmen. Vais a tener que preguntar porque ya estamos viendo que hay varias asambleas allí. A las siete y media también, subgrupo de Trabajo de Diversidad Funcional. También en la Plaza del Carmen. A las ocho, Asamblea de Audiovisol en el Centro Social Ocupado Tabacalera. A las, ocho también, Asamblea, perdón, a las ocho también, Asamblea de Conexión Externa en la Plaza del Carmen. También a las ocho, Asamblea de Cultura en la Plaza de las Descalzas. De nuevo a las 8, Asamblea de Legal en la Plaza de las Descalzas. A las ocho también, Asamblea de Política de Largo Plazo en la Calle Pontejos. De nuevo a las 8, Asamblea de Grupos de Trabajo de Cultura en la Plaza de las Descaldas. Ya para finalizar este martes, meditación en la distancia hace 15 minutos, pero como es en la distancia podéis hacerla ahora y donde queráis. Y pasamos ya al miércoles, ¿qué tenemos mañana, Claudia? Pues a las 6, punto sol... Eh, al pie del caballo. A las seis y media, Asamblea de Energía en la Plaza del Carmen. También a las seis y media, Asamblea sobre la Reforma de la Ley Electoral. El lugar en ópera. A las siete, Asamblea de Archivo Físico en la Plaza del Carmen. A las siete de nuevo, Asamblea de Ciudad de y Medio Ambiente en el Centro Social Casablanca. A las 7, Asamblea de Medio Marino y Litoral en la Plaza del Carmen. A las 7 también, Asamblea de Soberanía Alimentaria en la Plaza del Carmen, de nuevo. A las 7, Comisión Análisis Sol en la Plaza de Pontejos. También a las 7, la Asamblea de Amor y Espiritualidad frente al Palacio Real. Ya a las 7 y media, tercera sesión de Escuelas Populares. Análisis para principiantes en crisis económicas en la Academia Atlantic Group, que se llega eh, está en la calle Gonzalo de Córdoba, en el número 2, primera planta, próximo a la Glorieta de Quevedo. A las siete y media también, Economía, Difusión y Acción en la Plaza del Carmen. A las ocho Asamblea de Educación Cortilandia. A las ocho de nuevo, Asamblea de Extensión Internacional en la Puerta del Sol. A las ocho Asamblea del Grupo de Huelga General en la Plaza del Carmen. A las 8, Asamblea General del Grupo de Medio Ambiente, en la Plaza del Carmen también. Y para finalizar el miércoles a las 8 y media, Asamblea del Grupo de Trabajo de lo Social en Sol Cerca de Caballo. Y una vez os hemos completado el menú asambleario para que decidáis a dónde queréis ir hoy o mañana, vamos con nuestro Cuando Baja el Sol. Cuando Baja el El Sol Este sábado, como sabéis, se ha vivido en más de 951 ciudades de más de 82 países un evento que ya está siendo tildado como histórico. Miles de personas salieron a la calle a protestar por, eh, a, a protestar en contra de la dictadura de la economía especulativa y a favor, entre otras cosas, de una democracia más participativa. Pudisteis seguir la información minuto a minuto aquí en Ágora Sol y hoy, pasados ya tres días, es hora de digerir el torrente de datos e información que se ha producido en relación al 15 de octubre. Uno de los proyectos que más interés han suscitado una vez terminada la manifestación aquí en Madrid ha sido la ocupación del Hotel Madrid en la calle Carretas. El hotel lleva varios años cerrado y mantiene sus instalaciones intactas, aunque de momento están en proceso de limpieza y acondicionamiento. Para hablar de las condiciones y el objetivo de esta ocupación, contamos hoy en La Persiana con Marcos de VDB. Contamos, perdón, con Lucas y con Silvia, Sí, perdón. Buenas tardes. Que han participado en la rehabilitación de, de este hotel. En... Bueno, ¿cuándo se decide tomar el Hotel Madrid? ¿Quién? ¿O yo? Vale, yo. Realmente no fue una decisión tomada por alguien en concreto, fue una decisión tomada, como decirlo, por inteligencia colectiva. O sea, había muchísimas personas decididas hacer algo esa noche ya que éramos tantísimos y podíamos podríamos unir nuestras fuerzas. Y a raíz de una propuesta que no consensuada en una asamblea, de realizar una ocupación en un edificio diferente a este, se unió muchísima gente recogiendo a más personas para, decididos para ocupar un espacio y para hacerlo nuestro y del pueblo. ¿Y habíais pensado ya en el Hotel Madrid como posible lugar que tomar o fue algo totalmente espontáneo? Eh, bueno, yo eh, no lo sabía que era ese lugar, pero supongo que algunas personas habrían mirado ese sitio como un sitio disponible y... Sí, es un, es un edificio que ya se ha ocupado más veces, no por gente del, del 15M, pero es un edificio conocido en Madrid en los círculos así de, de la gente que, que ocupa o libera espacios eh, eh, que ya lo tenían lo tenían visto. Eh, yo en mi caso tampoco conocía eh, el hotel. Eh, eh, un, un ratito antes de, de que aconteciera pues se reunió una serie de gente y, y decidimos llevar a cabo esta acción. Mm -hmm. Y los que os reunisteis para llevar a cabo esta acción, venís directamente de, del 15M, del seno del 15M, o había alguna otra organización detrás eh, con esta idea en la cabeza? Mm, que yo sepa, no. O sea, todos los que entramos ahí los había visto antes en las asambleas del 15 de octubre. Sí, una, una de las cosas así al principio, cuando estábamos dentro, era ¿somos 15M o no somos 15M? Mm -hmm. Evidentemente no teníamos ninguna legitimidad para erigirnos como 15M, mm -hmm pero nos mirábamos las caras... Y todos os conocíamos Y todos nos conocíamos. <ríe> Exactamente. Entonces era un poco, vale, nos legítimamente no somos el 15M, pero solo hace falta mirar alrededor para saber que todos formamos, formamos parte o... Uh -huh. Y Está que de vez. hecho esa acción estaba claro que queríamos destinarla para este movimiento. Uh -huh. Claro, en la presentación nombrábamos a, a Marcos de V de Vivienda, con el que finalmente no vamos a poder hablar, y por eso os preguntábamos si había alguna organización tipo pues esta V de Vivienda detrás de esta ocupación. Ah, pues sinceramente yo no lo sé, perdón. Bueno, ¿y cómo se ha llevado a cabo la organización estos días? Pues con trabajo, se ha llevado a cabo con trabajo. Es un poco complicado porque hay diversidad de, de opiniones y hay muchas hay líneas diversas de pensamiento, pero a mi parecer parece que está siendo bastante efectivo. Llevamos tan solo tres días y, oye, estaba abandonado, ahora está muy bien. Se puede estar allí, se pueden realizar asambleas y se pueden hacer... Bueno, hacer hacer los los grupos de trabajo organizadamente pues eso precisamente os queríamos preguntar eh, qué uso se le va se le va a dar ahora ya que está ahora ya que está vale. en la asamblea de, de ayer fue una asamblea temática en, en la plaza de no me sale el nombre ahora eh, Jacinto Benavente Jacinto Benavente perdón eh, en esta plaza se habló fue una asamblea temática de de qué es uso darle a, al espacio Eh, salieron muchas muchas propuestas eh, fue una asamblea muy bonita en mi opinión porque todas iban encaminadas a, a la misma cosa ¿no? a, y todas eran complementarias unas con las otras eh, pero el consenso al que se llegó es que mañana todos distintos grupos de gente grupos de trabajo, quien sea fueran preparando propuestas más sólidas para mañana ya decidir qué uso le vamos a dar no creo que sea a lo mejor un uso el definitivo, pero pero sí que ya decidir un poco eh, por dónde vamos a tirar. ¿Y qué propuestas han oído hasta ahora? Vale. Porque supongo que aunque no se haya hecho ninguna sí. asamblea, sí que se, se oyen rumores, o vale. no rumores, pero eh, posibilidades. Sí, utilizar el espacio para asambleas, eh, apoyo a, a todo lo que es el, los grupos de sol, ¿vale? Eh, el tema más polémico y, y que más cuesta es el tema de vivienda, utilizarlo como vivienda, temporal, no temporal, eh, realojar a afectados de la, de la hipoteca o a otras personas. Como se ha oído en muchos medios de comunicación, ¿no? Sí. Está claro que, a ver, hay dos líneas de pensamiento, bueno, hay varias y en mi opinión, como ha dicho mi compañero, ha dicho Lucas, se pueden hacer todas. Está la de centro social, ayer se habló de una muy interesante que es hacer una universidad popular ahí dentro, que, en fin, viendo los problemas que hay en la educación, poder hacer una educación alternativa de calidad. Pero bueno, y la tercera, que es muy interesante, que es la que más secos han hecho todos los medios de comunicación, es la de, la de vivienda, la de la posibilidad de realojar a gente afectados por la hipoteca y por el sistema que actualmente estamos teniendo está claro que como hemos dicho estamos en el tercer día y bueno primero habrá que acentuar el edificio En Barcelona, por ejemplo, casualmente se tomó la misma iniciativa y se tomó una, un bloque de viviendas que estaba construida construido y que esas viviendas pues no tenían dueño, estaban vacías. Y sí que allí sí que se ha decidido alojar a, a afectados por los desahucios de los que tanto hemos oído hablar en estos meses. Eh, lo que pasa que hoy eh, se ha escuchado en los medios que se, han, se van a establecer criterios para saber quién se puede alojar y quién no. Entonces no sé qué peligros puede entrañar esto. Porque supongo que la demanda también va a ser muy grande. Sí, es claro. lo que mañana se va a, a consensuar en esta asamblea. No sé si se llegará exactamente a los parámetros exactos, pero sí un poco cómo como, como decidimos quién entra, quién no entra, bajo qué criterios. Eh, claro, pero eso es un poco conflictivo. Es muy conflictivo sí, sí, sí. y es muy difícil. Eh, el, una idea que a mí me pareció buena era que el edificio sirviera de... Mm, realojo temporal a, a familias afectadas por la hipoteca o no que quisieran eh, para después eh, llevar eh, realojarlas en otros sitios que vayamos ocupando ¿vale? porque hay que recordar que es un hotel y son habitaciones individuales hay alguna habitación familiar pero son habitaciones individuales y, y como ha dicho la compañera um, es básico rehabilitar más el, un poco más el edificio porque no tenemos agua y hay que conseguir bueno, agua. si tenemos agua si tenemos vale. tenemos un grupo de agua pero se encuentran los sótanos y hay que subir botellas de agua hacia arriba cada dos por tres entonces, hombre primero habrá que darle solución a este tipo de cosas para que una familia pueda vivir dignamente allí no vamos a sacarles de donde estén para estar en un sitio peor así que tiempo de momento también, y, también pero, perdona Eh, hay un desde el principio se ha hablado del tema de alojar gente eh, legalmente implica eh, agravar el problema o la multa que nos puede caer a los compañeros que estamos compañeros y compañeras que estamos que estamos dentro eh, bueno es otro problema añadido claro, sí. y en este sentido supongo que estaréis teniendo apoyo de la comisión de legal no mucho, para llevar todo mucho, esto sí, sí, sí les es agradecemos bien. mucho que desde el primer momento Los abogados, que están, abogados y abogadas que están siempre con nosotros eh, nos han ayudado mucho, la verdad. Sí. Un beso a todos los abogados que nos ayudan. Sí. Pues saluda saludados quedan. ¿Y cuál es la situación legal del hotel en este momento, sabéis? Eh... Eh, ¿Te refieres a, al propietario? Sí. Vale. Eh, el hotel es propiedad de una empresa que se llama Monteverde. Eh, es una empresa conocida a nivel nacional por... Por... Eh, se dedica a, principalmente a rehabilitar edificios y construir viviendas de lujo. Uh -huh. ¿Vale? Especulación de, de viviendas, básicamente. Es, realmente el propietario de Monteverde es el propietario del mismo edificio del Centro Social de Casablanca, por ejemplo, que es otro bloqueo de viviendas que hizo allí de lujo y que no pudo llegar a construir del todo porque ahora se encuentra en suspensión de pagos, al igual que el Hotel Madrid. Sí, es verdad, o sea, recalcar que la empresa se encuentra en suspensión de pagos eh, Hoy he leído lo he leído en la prensa eh, así más, no me acuerdo qué periódico ha sido, pero el el tío este, su padre creo, está en, implicado en el caso Malaya II de Marbella así que estamos lidiando con gente que Viejos conocidos Sí, sí como que como que ayuda a fomentar más la liberalización de ese espacio sí, no sí, sí. sí, de hecho... No. Yo creo que Motiva nos legitima más. mucho más la acción. Mm. Y también ayudará un poco a dar más visi visibilidad a la acción en sí. Claro. Sí, mm. y el claro. problema de la vivienda, que, que evidentemente no vamos a poder realojar a todo el mundo, pero sí que el, vamos a poder visibilizar mucho más este problema, que ya está visible, pero que es que todos los días están desahuciando a gente, todos los días. Mm. Y... Precisamente de este grupo inmobiliario de Monteverde se sabe que ayer se personó un representante del, de este grupo en, allí en el edificio y que anunció que iban a presentar una denuncia. ¿Sabéis cómo se va a gestionar esto? ¿Cómo lo habéis planteado? Bueno, supongo que te refieres al caso de ayer por la mañana cuando se presentó un señor. Yo, resulta que por casualidad, me, bueno, no por casualidad, me encontraba haciendo turno en la puerta y habló conmigo este señor. Eh, se presentó él con cuatro policías nacionales detrás de él Y nos dijo que bueno que quería hablar con alguien que era de la propiedad Le pregunté, ¿de la propiedad? ¿Cómo? ¿Es usted el propietario? Me dijo, no, no, no, soy Pablo eh, Que hago pertenezco a, a la arquitectura de, o arquitecto de este edificio Algo así, no quedó muy claro, la verdad. Yo, bueno, vino más gente, bajamos a hablar con él y él lo que quería era entrar para arreglar una rampante que estaba rota, en mal estado, y arreglarla. Obviamente no le dejamos entrar porque, porque no porque no se puede dejarle entrar. Pero resulta que, que luego, hablando con otros compañeros, cambió de nombre, ni se llamaba Pablo, dijo otro nombre diferente, en fin... Muchas casualidades, ¿no? Sí, el edificio abandonado durante mucho tiempo, ahora vas a arreglar una rampante y no y sabes ni cómo te llamas y cambias de nombre. Muy dudosa la Muy representatividad. Dudosa. De... Sí. Mucho. Y bueno, eh, hablábamos antes fuera de micros, eh, se está hablando en los medios de comunicación de, de ocupación. No sé qué, qué parte positiva, qué parte negativa puede tener esto. A ver, <ríe> es un tema complicado. Sí, sí. vale. A mí me parece me parece muy positivo. Eh, sí que es verdad que puede que haya gente cercana al 15m eh, que no lo entienda, que le parezca que hemos dado un paso erróneo, pero a mí me parece todo lo contrario y que podemos eh, juntar apoyos que antes no teníamos y que y, y se está hablando de no hablar de, de De ocupación, sino de liberar espacios o toma. Uh -huh. eh, a mí personalmente me da igual si sí, el lenguaje inclusivo eh, consigue que más gente se sume a, a ello. Mm, por usar la palabra liberar espacios, pues bienvenido sea liberar espacios. Está claro que la palabra ocupación puede chirriar en los oídos de mucha gente, más que nada por la educación que les ha dado los medios sobre la idea que tienen de lo que es un ocupa. Oye, que voy a comprar el pan y me quitan la casa. No, perdona, no es así. Así no va la historia. Entonces, bueno, yo sinceramente pienso que debería normalizarse el uso de, de esta palabra como tal, pero también es pronto, vale, pues vamos a dejar la palabra como liberación. Ahora, el hecho de ocupar en general eh, es... Una buena iniciativa son casos como este. O sea, empresas que han ganado millones y millones gracias al sistema que tenemos aprovechándose de la burbuja inmobiliaria, que son uno de los agentes importantes de todos los problemas que se está teniendo a nivel social y económico en beneficio de los que están siendo afectados por ello. Sinceramente pienso que es una de las propuestas de la ciudad más, más efectivas. Claro, al fin y al cabo hay gente, pues como decías tú, Lucas, cercana al 15M, que rehuye un poco de esa palabra educación por otros términos a los que se puede asociar el movimiento, pero al fin y al cabo, eh, sí, pues hablando en plata, como hemos dicho antes, eh, si se pretende visibilizar eh, y denunciar situaciones como esta, eh, ¿estaría justificado? Sí, <risa> claramente. En mi opinión sí. también. Sí. Eh, y el 15M es especialista en normalizar cosas que antes no eran normales. Entonces, claro. Unas... Eh... Perdona. <risa> eh, pues eso, que, que igual que antes pues, tomar una plaza podía parecer algo revolucionario o hablar los de arriba y los de abajo, que es otra forma de decir lucha de clases, pues liberamos espacios que nos estamos ocupando. De hecho, quiero dejar claro que la manifestación del 15 de, tu de octubre tampoco estaba legalizada. Uh -huh. Y fuimos medio millón de personas. O sea, uh -huh. el hecho de que un papel diga que no sea legal no quiere decir que no sea legítimo. Y sin irnos más lejos, la acampada tampoco estaba legalizada, tampoco. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Pues, eh, Silvia y Lucas, muchísimas gracias por venir aquí. A, y vosotras. Y A vosotras. Un saludo. Un saludo. Un saludo. La persiana. Continuamos en nuestro Cuando baja el sol y ya hemos hablado sobre el Hotel Madrid que es eh, al fin y al cabo el tema del que más se ha hablado después del 15 de octubre, después de esta gran manifestación y, eh, pero vamos a analizarlo más en profundidad, vamos a analizar qué dejó, eh, qué podemos sacar en claro de, de lo que supuso la manifestación global y para eso tenemos ya al otro lado de dos teléfonos a Ricardo Arís. Buenas tardes, Ricard. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Eh, estás, nos escuchas de Valladolid hoy además. Exacto, que estoy en una feria que se llama Expo Bioenergía y hemos venido aquí por trabajo, <risa> pero muy contentos, la verdad, eh, y Un placer volver a estar con vosotros. <risa> Nosotros también, eh, Ricard. Y en la otra línea tenemos ya a Estefan M. Grueso. Estefan, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bueno, eh, vamos a entrar en arena y vamos a vamos a hablar de, de lo que supuso el 15 de octubre. ¿Qué valoración general hacéis sobre la convocatoria? ¿Qué sabor de boca os quedó? Hombre, a mí me dejó un sabor de boca muy bueno, porque, eh, bueno, si, si no tengo mal entendido y mis datos no son incorrectos, creo que fue la, la manifestación más... Eh, la mayor concentración de gente del 15M, ¿no? Lo cual es, eh, ya, ya es, solo por eso es un punto positivo. De hecho, cuando <risa> recuerdo eh, ir, a, ir a la radio ese mismo día eh, y estaba a salir, salir de, la, de la parada de metro de Sol y, bueno, tirarme cinco minutos cuando bueno, la radio estaba al lado de, de la parada de metro y, bueno, tardamos un buen rato en llegar por la cantidad de gente que había, ¿no? lo cual es fantástico y muy positivo, creo. Estefan Eh, yo, eh, la verdad que eh, estaba bastante tranquilo porque a mí lo que era el número de gente en la calle era una cosa que yo pensaba que no me importaba ¿no? Uh -huh. eh, si, si por usted hubiera venido menos gente, ¿no? al final fue más fin, fue una alegría, ¿no? pero yo creo que más que los números ha sido el tono, ¿no? el recuperar otra vez esa manifestación eh, con esa familia, está lleno de familia, ¿no? pues nuevamente muy pocas banderas, muy pocas pancartas, eh, con símbolos de organizaciones, Entonces yo creo que volvimos a recuperar el espíritu del 15M, que no es otra cosa que los ciudadanos salimos a la calle a hablar entre nosotros de asuntos públicos, y en este caso decidimos hacerlo paseando por Madrid, con lo cual yo estoy muy contento y, bueno, estoy esperando la próxima ya. Y acababas de señalar una de las diferencias, yo creo, que veías con la, con la manifestación del 15 de mayo, la de las pancartas, la de diferencia de edad, que esta vez notasteis más. ¿Qué, qué diferencias creéis, eh, además de esta que hubo con, con la manifestación del 15 de mayo, El 19, 23 y 24J, en comparación con la del de 15O. Bueno, um, Estefan lo ha menciona, mencionado antes, ¿no? Era. Eh... No sé si decir que, que había menos pancartas o no, porque de hecho quizás es que había tanta gente que no sabía en las pancartas. Pero eh, lo cierto es que es es cierto que es una fue una manifestación mucho más eh, lúdica, más festiva. De hecho, los titulares de los periódicos también destacaron eso, de que fue una manifestación más... Eh, como una gran fiesta del de, de 15M, celebrando... Eh, bueno eh, volviendo a reivindicar eh, de una manera muy... muy muy alegre, ¿no? De hecho, en manifestaciones no fuera de Madrid me refiero sobre todo en Andalucía se, se, se lían titulares y, y comentarios de Twitter muy referentes en este sentido, ¿no? El, el aspecto lúdico de la celebración. Estefan sí, Yo creo que ha sido muy importante el, el hecho de que nosotros estábamos aquí en Madrid y había mucha gente pero a la vez que nosotros y en la misma manifestación había centenas de miles de personas por todo el mundo, ¿no? Entonces era muy emocionante el saberte subiendo por la calle Escalá, pero que a la vez que tú, en tu misma manifestación, hay gente en y en Ciudad del Cabo, en Nueva York y en todos lados, ¿no? Eso ha sido la primera vez que ha pasado. Eh, por supuesto hay otras convocatorias más o menos globales, como por ejemplo las movilizaciones del primero de mayo y este tipo de cosas, pero el hecho de que la ciudadanía, la sociedad civil, se junte y decida eh, de una forma horizontal eh, hacer estas reivindicaciones pacíficas además en todo el mundo, a mí me ha parecido muy, muy, muy emocionante, ¿no? Y como te contaba antes, yo creo que se volvió a recuperar ese espíritu quincemallista de las primeras manifestaciones y que en algunas de las manifestaciones que hemos tenido en verano, como las de las de junio, quizás se perdió un poco o se enturbió mínimamente pues con la presencia de, de estas organizaciones de la elegida tradicional, por llamarlas así, o de otros grupos, eh, que son de los detallitos, ¿no? Tampoco ha pasado nada y está todo el mundo bienvenido, evidentemente. Pero hemos vuelto a recuperar, yo creo, esa pureza eh, y esa alegría del 15 de mayo, y a mí me ha encantado, además muy curioso porque yo creo que somos las mismas personas en la calle Lo que pasa es que muchos de los que estábamos en la calle el 15 de mayo era la primera o la segunda vez en nuestra vida que salíamos a la calle y ahora ya, pues mira, tenemos miedo tradición en esto de ir a exigir nuestros derechos. Sí, hay un, un hecho fundamental eh, de esta participación del 15-O que, lógicamente, fue la parte internacional que ha destacado pues, Estefan, ¿no? Sobre todo en el sentido de que eran eh, unas manifestaciones en todo el mundo en la basadas en, en el espíritu de Madrid que alguien eh, durante la retransmisión de, de, de radio de ra, radio ahora Sol calificó como un virus ¿no? porque se ha extendido por todo el mundo eh, y no solo el hecho de, de manifestarse y, y pedir eh, eh, un mundo mejor y menos eh, como es ahora, sino el, la forma de hacerlo es decir, las, las, los gritos eh, y las expresiones que se gritan aquí en España eran las mismas que Que se, ...que se hacían en eh, Estados Unidos, en eh, Sydney, y en todo el mundo, ¿no?, en realidad. Uh -huh. Y eso sí que es algo realmente destacable. Sin embargo, también ha habido quien ha dicho que eso de, que de la exportación del 15M a todo el mundo... En, ...ha sido algo pretencioso, no sé vosotros qué opináis. Bueno, pretencioso, no sé si pretencioso o no, es un hecho... <risa> pues, eh, la gente puede calificarlo como quiera Pero eh, cuando se da la gente, no se a ver, una cosa, la, la gente no se manifiesta porque sí O sea, voy a exportar un modelo Y, y como si fuera una empresa No, el 15M no es una empresa El 15M es un movimiento de gente que está un poco hasta las narices de, de que se hagan mal las cosas Y se demuestra que en todo el mundo la gente está igual eh, España ha exportado un modelo pacífico, eh, festivo y muy reivindicativo y eh, es lógico que cuaje en todo el mundo porque en todo el mundo eh, pasan cosas similares a, a lo, las que pasan en España, no iguales porque cada país es un... Es, eh, cada, bueno, lo, lo tópico, ¿no? Cada, cada casa es un mundo, ¿no? Pues cada país es lo mismo. Y, pero vamos, el... 90% de las cosas que ocurren en las manifestaciones son eh, las, las mismas cosas que ocurren en España. De la misma forma, me refiero. Yo creo que es para estar orgullosos, ¿no? Nosotros somos un país que siempre exportamos, yo creo que naranjas y vacaciones. Y ahora todos estos 15M por el mundo y todas estas influencias que se van mezclando y estamos remezclando, ¿no? Otra vez la cultura libre aquí, o, o el copiler, así como yo lo no entiendo. Pero resulta que de repente... Eh, ...nosotros, que eh, fuimos los primeros, los más intensos o lo que sea aquí en Europa... ...hemos exportado esta especie de formato protesta urbana que consiste en... ...coja usted una tienda de campaña que no necesita piqueta, hecho, ...localice la plaza más céntrica de su ciudad y plántese allí con todos los amigos que pueda... ...y resista un tiempo. Y a mí me resultó muy emocionante ver en otras ciudades cómo se repita ese sistema que quieras que no nosotros pues lo hemos eh, no voy a decir inventado pues lo hemos desarrollado basándonos en imágenes de la Plaza de ahí, muchas cosas sí. y bueno, yo creo que podemos estar orgullosos no y también lo que decía Ricardo creo que te llamas... no el sí correcto el, el, el, el absoluto cuidado de esa no violencia que hemos tenido no que la hemos estado cuidando mucho ha habido momentos que no ha sido fácil pero lo seguimos consiguiendo y podemos estar orgullosísimos no por supuesto además el contexto uh, de nuestro país es el que era el modelo necesario para ello no porque en, haya violencia en la plaza Tarrir o en, eh, o en otros lugares de, de la, donde se ha producido la primavera árabe eh, es lógico que, se, que fuera necesaria eh, violencia porque no tiene bueno la violencia solía venir siempre de los militares o de los policías pero eh, qué decir en nuestro país no hay un tirano Por mucho que no nos gusten los políticos, eh, que no nos gusta nada, eh, los que tenemos ahora y su forma de actuar no son tiranos. Por tanto, el modelo es otro. Eh, sí. Y creo que en, en este país eh, eh, se ha conseguido un modelo pacífico totalmente, que es totalmente exportable a todo el mundo y, evidentemente, a, sobre todo a los países del occidentales, ¿no? Que, donde hay yo democracia. Yo creo que es algo que hay que cuidar porque es una de las cosas que define tiene descolocados. ...a los poderes, yo creo, y a la prensa Correcto. incluso, ¿no? Eh, primero, solo de los dos grandes puntos que tenemos, los lo inclusivos que somos, en que todo el mundo está bienvenido a venir aquí y aquí se respeta el disenso y nos damos el tiempo para ver, digamos, las necesidades y las pensamientos de cada uno... De hecho, perdona de que te absoluta... interrumpa, había un comentario sí. en Twitter el otro día que decía los pijos también estamos indignados en este sentido, ¿no? O sea, mira si somos sí, sí, inclusivos, que incluso a, lo, a los pijos, eh, sí, y permíteme la lo demostrado a las asambleas no, aquí tenemos tiempo para todo el mundo, queremos que todo el mundo venga y todo el mundo construya con nosotros ¿no? y la segunda cosa nuevamente es el tema este de la no violencia que efectivamente nosotros tenemos la suerte de vivir ya en un país donde no te matan, a nosotros aquí en la puerta del sol pues eh, han venido las fuerzas del orden eh, del estado y en verano y nos han pegado y bueno ha sido muy saludable... y aterrador incluso y tal pero bueno digamos que no te matan y eso está bien pero por otra parte en estas circunstancias siempre hay una especie de, no sé de una etiqueta o hasta ahora siempre han funcionado de una forma ...donde tú digamos que te defiendes activamente, ¿no?... ...y hay una especie de resistencia activa... ...y huelan botellas y hay ciertos destrozos y tal... ...y aquí yo de verdad, que, que, que durante el verano... Después de, ...después de todas las cargas policiales que había... ...yo pasaba por la calle Carretas, por todas esta calle y tal... ...y no veía ni nada para el ni una para de roto, ni nada... Y pues, oye, es que me encantaba, entonces yo creo que tenemos que concentrarnos muchísimo... ...en mantener esa absoluta no violencia... ...sobre todo en los tiempos que vienen ahora... ...que parece que vamos a tener un otoño complicado... ...así que creo que debemos de concentrarnos en eso... Y, y seguir exportando también eso porque yo creo que la gente seguimos siendo, la gente sigue siendo a nosotros, seguimos siendo un foco de atención, así que vamos a intentar hacerlo bien. Estoy totalmente de acuerdo. El, el punto pacifista o no violento debe ser uno de los más fundamentales del movimiento, sin duda, sin, sin ninguna duda. Y um, antes eh, hablabais de, de cómo los medios eh, trataban en sus portadas el renacimiento del 15M, ¿no? Esta afirmación que tiene un poco de fondo la Asunción, ¿no? Comprende que antes estaba de capa caída el movimiento. ¿Cómo, cómo veis esto vosotros? ¿Es cierto? O sea, ¿cómo, ¿qué visión tenéis? Bueno, hay quien dice que no se ha ido nunca, hay quien dice que para qué vuelven ahora, que, que están son los, que a dos meses de las elecciones, ¿no? Qué oportunistas, ¿no? Bueno, la verdad es que eh, los que siguen un poco el movimiento 15 de mes saben que no se ha ido nunca. Eh, otra cosa es que, se hagan, que, que salgan en los medios eh, o que creen noticias en sí, porque el movimiento ha hecho una labor de mantenimiento, de información, de seguir haciendo... Eh, las propuestas de seguir eh, ayudando a la gente que es desafiada hay mi, mil vertientes del 15M que no, de las cuales no se han formado eh, no por un cortubernio ni por un, una manipulación eh, periodística que no quiere que el 15M, no, bueno, muchas veces porque no consideran noticia uh, algunas cosas que se que, que se hacen, o quizá porque el propio 15M muchas veces, al no tener o, o bueno, no lo sé si lo tiene, pero vamos que yo sepa que no, no tiene una agencia de, de de comunicación o un eh, gabinete de comunicación propio o eh, para comunicar a los medios eh, pues claro eh, en este sentido es, es es fácil interpretar que el quince se mes ha, se había ido o o que regrese ahora por la, por, por las elecciones lo cual lógicamente es una, es una tontería porque no, no se ha marchado nunca el movimiento Eh, pero en este sentido, eh, bueno, eh, cada, <risa> y supongo que el 15M debe aprender también a saber comunicar un poco su mensaje o sus mensajes, que son muchos, muy variados y, y muy interesantes, la gran, la gran mayoría de ellos, eh, pa para aparecer más en los medios y, y, y para seguir presente, ¿no? Pero ha sido un fuerte empujón también eh, que haya sido un movimiento global, ¿no? El del 15 de octubre, Por en que ha ayudado a revitalizar eh, al 15M esto. Bueno, la, de hecho, el, el, el hecho de colocar una fecha concreta, en este caso el 15 de octubre, ayuda mucho. Siempre que se fija una fecha un, o un objetivo o un, o un, en inglés se dice un deadline, pues eh, ayuda mucho para saber, eh, para que todo el mundo sepa que ah, este día tenemos que estar ahí, tenemos que darlo todo y tal no sé qué, y aparte de la labor que ya hacen los, los, las propias comisiones, que son muchas, y las, y las asambleas, me refiero sobre todo, ¿no? Estefan, ¿qué opinas tú? Yo creo que hay, hay una cosa que eh, yo me estoy pensando mucho y lo repito todavía, ¿no? Y es que hay una gran parte del 15M que ha dejado de ser visible. Entonces, sí. por las circunstancias que sean, nosotros ya no estamos acampados en las plazas de las ciudades. E incluso las asambleas que tenemos los fines de semana son menos disciplinarias. Pero el 15M sigue y el 15M, eh, yo creo que está creciendo y está más fuerte que nunca, ¿no? La gente está trabajando en sus casas, ¿no? Están trabajando solos, están trabajando en grupos, están trabajando en red. Entonces hay una gran parte de, de lo que yo entiendo que es el ICM, que ahora mismo no es visible, pero que sigue generando, eh, generando información, eh, seguimos intercambiando, seguimos construyendo, y no sé decir en qué forma ni cuándo, por supuesto que se a la luz. ¿no? Así como que hay muchas comisiones, y más reconocibles, y más encontrables, por decirlo así, que siguen reuniendo y siguen trabajando de una forma más pública. ¿no? Yo creo que en estos meses, eh, digamos que... Hemos desaparecido un poco de la faz de la tierra, y por supuesto, los medios y los poderes políticos están muy interesados en eh, ir contando por ahí que nos hemos disuelto, que el azucarillo, que todo lo que ellos quieran. Pero yo creo que se equivocan. ¿no? Y, y bueno, la manifestación del otro día, la verdad que al final sí. Eh, yo ya te digo que el, eh, os conté que el número de, de personas, el número de asistencia no me parece importante, pero yo me alegré mucho ver a tanta gente. ¿no? Y así yo creo que cargamos energía, nos volvemos a ver las caras, nos reconocemos, nos olemos, nos sobamos. Y ahora seguimos todos en casa trabajando. Así uh -huh. que yo no menospreciaría la, eh, la presencia que tenemos y cada uno de la forma que tiene que entenderlo y cada uno al ritmo que puede, todos seguimos en lo mismo. Uh -huh. y... Sí, y además hay que tener en cuenta una cosa. El 15M, eh, el otro día en mi, en mi blog La Sonrisa Política hacía un, un comentario sobre una táctica del partido Popular que se llama la... la... Eh, ...o okay, que yo califiqué como la lluvia fina... Eh, ...y en este caso el 15M está haciendo lo mismo de otra forma... ...es decir, eh, el 15M está calando poco a poco en la sociedad... ...sin que la propia so sociedad se dé cuenta... ...sin que los partidos se quieran dar cuenta... Eh, ...por tanto, eh, hay, es lo que comentaba Estefan... ¿no? Cada, cada, o sea, ...la gente ya no está en la calle... Eh, ...ya no es tan visible, pero trabaja... ...sigue trabajando para el 15M... ...sigue haciendo una labor eh, diaria... ...sin darse cuenta o dándose cuenta... Eh, ...yo qué sé, si, si alguien retuitea mensajes relativos con el 15M... ...a sus amigos, solo este gesto ya es formar parte un poco del 15M... Mm. ...lo que eras o no, digamos. ¿no? A veces sí. se habla también de un poco de profesionalización del movimiento... ...no sé, es una palabra muy grande, pero... <risa> yo, yo, yo no estoy muy de acuerdo con lo de profesionalización... ...porque realmente si algo no es el 15M es una empresa... Eh, De hecho, por eso decía de... lo de que era una palabra grande, no solo por su tamaño, sino por su significado. Sí, no pero, pero de todas formas, más más que una profesionalización, es, es una, yo lo calificaría más de una asimilación. no La gente está eh, tomando ya de, como opiniones propias, opiniones de que, que ha oído o que, que, con las que está de acuerdo del 15M. no Por tanto, en este sentido, eh, hacer que el 15M se vea más muchas veces es simplemente retuitar, re, retuitear un, un mensaje, ¿no? Eh, o, un, o hacer, o participar en esta tertulia, por ejemplo. Sí. El, de hecho, el otro día pensaba que si que muchos medios de comunicación no conocen esta radio. Eh, y deberían conocerla, ¿no? Para darse, para informarse sobre el 15M, los que quieren informarse, porque muchos de ellos parecen no estar nada interesados en, en informarse sobre el 15M, porque prefieren eh, mantener sus prejuicios con, con el movimiento y con la radio o, o con los medios de la radio, ¿no? De los medios del movimiento, quería decir. Estefan. Que esto de la profesionalización, yo no entiendo. Yo creo que es nuevamente un ataque, ¿no? Un, una forma de intentar calificar intentar, no lo sé. Vamos, eh, dos cosas. Primero, eh, nosotros teníamos y tenemos los mejores profesionales del mundo. O sea, eh, en la Puerta del Sol había mucha gente en verano con, no sé, con pantalones cortos y raspas que la mitad eran doctores e ingenieros y cosas de eh, No hay más que ver, por ejemplo, en el grupo de la y los textos que han estado generando sí. desde el tiempo. Yo creo que la, la mejor investigación, o sea, la investigación más puntera en economía que ha habido en este país, yo creo que este medio año no ha estado en las universidades, ha estado en la Puerta del Sol y en menos uno y esta gente totalmente convencido, ¿no? Además, hay que tener en cuenta una cosa, hay cuatro millones de parados eh, y que estén parados no significa que sean inútiles son gente preparadísima que ha aprovechado el, eh, el 15M para reivindicarse a sí mismo su, su calidad humana y profesional y el 15M por, evidentemente se ha beneficiado de esto como no podía ser de otra forma porque son gente que vale muchísimo y, y que han puesto a, a su, su conocimiento, su preparación profesional y, y, y su educación, eso que últimamente parecen querer destruir, la educación, a, a servicio del 15M, y lo han hecho muy a gusto y muy voluntariamente, ¿no? como cualquiera de los que estamos en esta mesa o en esta radio ¿no? ahora mismo. Muy a gusto, muy voluntariamente. Perdona, perdona un segundo. Sí, perdona. creo sí, sí, que además hay una, hay una motivación especial en la gente. ¿no? Yo, yo el 15M lo defino muchas veces como un estado de ánimo. Aquí DM es algo que nos ha impregnado a todos y que nos hace Tener esta energía y este amor Y el intentar colaborar, intentar crear Intentar avanzar, intentar ayudar Y eso sigue presente, ¿no? Ya os digo, se vea o no se vea y desde el doctor ingeniero Hasta la persona, digamos, con menos formación Todos estamos en cada momento Que podemos, hay gente que puede más, gente que puede menos Gente que se ha desconectado temporalmente Gente que se ha desconectado para siempre Pero en cada momento que podemos, yo creo que estamos todos Seguimos con el mismo rollo este tan maravilloso De, joder, ¿yo qué puedo hacer para ayudar? Yo creo que eso sigue y ese es el problema que, que tienen no Yo creo que, que estamos ahí Y vamos a aguantar mucho, somos pacientes es Estoy totalmente de acuerdo Porque además eh, decir que Por ejemplo que eh, Se está profe profesionalizando El 15M es, es realmente no entender el 15M es, Precisamente es todo lo contrario Es lo que acaba de comentar Estefan La gente siente un amor o un cariño o eh, Siente que sus ideales se Reflejan perfectamente en el 15M Y la gente Si hay algo que le motiva Uh, muchísimo eh, para trabajar y para darlo todo es eh, una ideología, una, un sentimiento, es, es, es más que un estado de ánimo, yo creo que muchas veces o sea, el quince mes es un sentimiento y los sentimientos pueden mover montañas. Así que... Uh, hay que tener, yo si fuera político tendría bastante miedo al 15M porque me recuerda un poco a una situación, no sé si habéis visto la segunda película del Padrino donde hay un momento en que Michael Corleone está en Cuba y hay un, eh, no quiero comparar el, ambos movimientos eh, pero para que me entendáis la metáfora hay una escena en que un cubano se, se, se suicida y mata a un policía con una bomba y grita ¡Viva Fidel! ¿no? Entonces eh, Michael el compañero, está en el, el Michael Corleone está en el coche ...y un uh, y un compañero suyo le dice... ...estos tíos están locos y tal... ...y Michael Correa le dice... ...no, eh, es un tío que acaba de morir por sus ideales... Eh, ...los ideales no pueden pararse, ¿no?... Eh, ...y con el 15 me pasa un poco lo mismo, ¿no?... ...la, la gente, hombre, obviamente... Es, es, ...no debe suicidarse ni mucho menos, ¿no?... ...no estoy diciendo eso... ...pero <risa> eh, quiero decir que los, no los lo ideales... ...no lo hagamos desde pueden... aquí, por lo menos... ...no, por supuesto que no... ...pero <risa> quiero decir que la, los los ideales... Pueden mover montañas ¿no? y el 15M es un ideal y es un sentimiento a la vez, ¿no? y lo cual tiene una grandísima fuerza. Pues eh, el 15M y esa fuerza eh, es precisamente lo que ha movido a la ocupación del Hotel Madrid, eh, del que habréis oído hablar estos días sí. y justo acabamos de tener hace un ratito aquí a Silvia y a Lucas, que han participado en ello. ¿Cómo creéis que puede ayudar eh, al 15M y cómo le puede perjudicar este asunto del Hotel Madrid? En mi opinión eh, es una mala idea eh, y me voy a explicar, eh, entiendo por qué se hace y porque aprovechar un espacio que no se utilizaba para ayudar a la gente está muy bien y como idea está muy bien, pero no es lo mismo eh, defensar, defender una idea de ocupar la plaza que es un sitio público que ocupar un hotel que es un sitio privado. Eh, y en este sentido hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas porque igual la gente no puede, a, a veces puede no entenderlo esto. ¿Por, por cómo es que ocupan esta casa o este hotel o este lo que sea eh, de hecho el movimiento de la ocupación es, es bastante, ya tiene bastantes años tiene como unos 10, 12, 15 años eh, y es eh, pues, bueno. por mucha gente son vistos como delincuentes y no creo que el 15M deba hacer lo mismo porque Uh, aunque sus causas puedan ser nobles no, no deja de ser una ocupación de un espacio privado y eso, bueno, es ilegal ¿no? <risa> somos, y en este caso uh, la, la ilegalidad no debe ser el camino del 15M, yo creo Estefan Yo que soy un poco más funky y, y <risa> no me parece mal que se ocupen determinados inmuebles en determinados momentos en este caso hay varias circunstancias ¿no? la primera es una cuestión de timing, ha sido un mal timing Eh, yo comprendo que ayuda mucho desde mucha gente y tal, pero utilizar este idea de la manifestación para esta acción yo creo que ha sido desafortunado, mezclando cosas que no tenían nada que ver. Yo personalmente asistí a la ocupación del hotel, estaba en sol, eh, bueno, lo que hago yo, que voy y tuiteo las cosas que veo, seguía por allí y os puedo asegurar que fue una acción aislada de unos cuantos jóvenes que lograron mover a la gente, yo creo que no lo tenían preparado, y bueno, se colaron en el hotel y tal. ¿Qué? Ahí es donde voy. Una vez que estudias pues, quién tiene la propiedad de ese inmueble, qué es lo que se quiere hacer con ello y una serie de cosas, pues no me parece mal. Entiendo que efectivamente tiene un coste de imagen para lo que ha llamado el 15M, pero un par de cosas. Primero, eh, ni la gente esa son el 15M, la gente que ha ocupado ahí. Y, y segundo, eh, me parece importante, eh, bueno, vamos a ver qué es lo que sale de ahí, pero por ejemplo, en el caso de Barcelona, están ya directamente relojando a familias desahuciadas y... ...y bueno, a mí ya os digo que no me parece mal en determinadas circunstancias... ...ocupar estas propiedades privadas, ¿no? Uh -huh. Otra cosa también que he querido entender... ...porque llevamos un par de días, digamos, hablando de esto... ...y analizando lo que nos parece y que no nos parece... ...es que también la, la plataforma de socio la Paz... ...estaba trabajando en unas líneas similares... ...y de repente se ha pisada por esto... ...con lo cual, bueno, eh, no sé... Eh, ...ya os digo, principalmente no me parece mal... ...algún tipo de ocupación, en este caso entiendo que... ...he sido quizá desafortunado el momento... Por otra parte entiendo que también se ha hecho bastante bien, o sea, no ha habido prácticamente de, violencia ni, o sea, ha sido todo como muy tranquilo, y muy limpio, muy blanco. Y bueno, eh, vamos a ver qué pasa, nosotros tenemos ahora que asumir esto, esto no lo ha hecho el 15M, pero por supuesto eh, se nos va a conectar y todo tipo de cosas. Y bueno, vamos intentando ahora sacar lo mejor de esto, creo. Pero... Sí, claro. es lo que comentas, no, no, no ha sido... No o al menos tú afirmas que no es el 15M, pero en los medios va a ser el 15M. O sea, no es que, nos no quepa ninguna duda, o sea, el 15M está en el hotel tal, aunque... Y Lucas y eh, Silvia, que han estado aquí comentándonos la situación, nos comentaban que nada más entrar en el hotel, eh, la gente se miraban los unos a los otros y decían, somos el 15M. Por eso, es que eh, eh, los que están dentro creen o afirman ser del, del 15M. En los medios va a salir que el 15M está... A, a, Y, eh, ocupando un hotel, por tanto, el 15M está ocupando un hotel, lo, lo queramos o no, <ríe> o sea, esa es la realidad que, que, que se está viendo eh, en todo el país, eh, lo cual, pero, repito, no me beneficia en nada al, al movimiento. Claro, pasa una cosa, ¿eh? pasa una cosa. El, el 15M está ocupando un hotel, pero el 15M los medios también hemos sido pero flautas, hemos sido directos y Obviamente, sido obviamente, o sea, ya, ya contábamos con, con hecho, eso, pero... Yo que entiendo que no tenemos que, no sé cómo decirte, independientemente de que esté de acuerdo con esta acción o no, la forma que se ha llevado, nosotros no tenemos que, eh, no sé cómo decirte, que evitar hacer este tipo de acciones por el que dirán. De otra cosa, porque nadie dice nada justo nunca, los medios no se paran a entender ni a comprender lo que pasa y nos estigmatizan, ¿no? Con lo cual yo es una cosa como que... Sí, pero no hay que darles armas para que nos estigmaticen. Estoy totalmente sí, pues, pues, de acuerdo sí, contigo, eh que Estefan, pero eh, es, es, cometer sí, errores no, de este tipo no, no, no ayudan nada al movimiento eh en este sentido. Vale, pero sí, estoy de acuerdo, pero tampoco podemos dejar de hacerlo todo, porque si no, de verdad, si nos vamos a preocupar por lo que va a decir mañana eh, de todos los medios de ultracentro y los medios ya, grandes... Volvemos volvemos a lo mismo de antes, estás, eh, estás eh, com eh, cometiendo una ilegalidad y el que no creo que se deba... A, eh, sí, a... lo que pasa es que, ya te digo, esa ilegalidad, en mi caso entiendo, no quizá que esté concreto en este momento, como digo, pero a mí me parece que tiene mucho de moralidad. Será muy ilegal, pero muy moral no no estoy de acuerdo con ello una legalidad la legalidad ley no de, o sea la, sí eh, pero la ley no puede puede ser interpretada pero la ley en sí no tiene moral eh, eh, no. no es lo mismo eh, repito ocupar una plaza pública que ocupar un, un lugar privado o sea sobre todo teniendo la historia de los de los ocupas eh, en nuestro país bastante bueno ya, al menos en Barcelona que es de donde yo vengo había una historia bastante importante cuando yo vivía allá, yo creo que empezaron en los años 90 o finales de los 90 eh, y la gente sí, las ve como flautas y como lo que tú quieras eh, y está muy bien y yo puedo decir que estaba eh, puedo estar de acuerdo con algunas cosas del, de los Ocupas y con muchísimas del 15M muchísimas más que, que del 15M que de los Ocupas, obviamente pero comunicacionalmente me refiero eh, yo que es, es, es mi tema y toco <risa> y estoy, estoy haciendo un doctorado sobre el tema eh, la comunicación es básica y, y cuando das una comunicación de que un movimiento está ocupando ilegalmente un sitio, por muy, eh, la plaza no, pero un, un lugar privado no puedes invadirlo. O sea, para mí es un mensaje pésimo, so, pero no para la intereconomía. Para la intereconomía, la intereconomía somos perroflautas, somos lo peor del mundo, somos ninis y lo que tú quieras. Pero para la gente en general eh, que puede apoyarnos, yo creo y yo estoy seguro que esta, esta ocupación no ha gustado a mucha gente que es favorable al 15M y mucha gente, digamos, ...llamámosla normal. ...que más o menos se ha informado sobre el 15M... de mayo, ...pues tampoco creo que vaya a gustarle la verdad... ...no es lo mismo que ocupar una plaza, ¿no? No, no lo dudo... Eh, eh, ...sí, lo que pasa es que ya te digo... ...yo, bueno, tengo otra opinión... ...y está bien así... <risa> ...obviamente... Lo, obviamente. Que, ...lo que debería de hacer quizá es... Eh, ...yo es que me leí un artículo... ...un post que creo que era de Madrilonia... ...o no sé si ...de la gente de Fotografía... ...la replicaron en su página... ...que hablaba de la propiedad y la historia... ...del de grupo empresarial dueño de ese local, ¿no? Entonces, si te lees eso, te aseguro que lo ves con otros ojos, ¿no? Sí, pero es que... Sí, en y, el... bueno, y sobre todo, ya te digo, yo es que estoy ahora... Yo soy una persona, de verdad, yo soy una persona muy temerosa de de, iba a decir de Dios, ¿no? Pero o sea, muy temerosa de la sociedad, de mi cumplidora, yo pago mis impuestos, yo no aparco mm. en la línea roja, yo estas cosas las hago. Pero hay un momento que hay que dejar de hacer cosas y empezar a hacer cosas. Entonces, tú me dices, es ilegal ocupar una propiedad privada, yo te digo, claro, Pero yo te digo ahora, está el artículo, no sé si el 20 o qué artículo de la Constitución, que eh, dice que tú tienes que tener el derecho a acceso a una vivienda, bla, bla, bla, y eso tampoco se cumple. Uh -huh. Bueno, vamos a cumplir la Constitución y después cumplimos el resto de las cosas, ¿no? Este planteamiento es un pelín demagógico, claro. Uh -huh. Pero bueno, es quiero no encargarlo sí. un poco también por ahí, ¿no? Eh, en cuanto el Estado cumpla todas las leyes y cumpla todos los compromisos legales uh -huh. y éticos que tiene, entonces empezamos nosotros. Uh -huh. Pues Estefan, Ricard, no tenemos más tiempo. Eh, os agradecemos mucho vuestra participación una vez más en la Persiana, en Ágora Sol, y más cuando se crean debates así, porque al fin y al cabo, bueno, pues el 15 M también está para debatir este tipo de cosas y sin duda el Hotel Madrid es una es un tema que va a suscitar debate durante para largo. Pues sí, así la verdad que, que sí. Eh, un placer estar con vosotros. Gracias, un sí. placer a vosotros, eh, Ricard y Estefan. Hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ...el Agora Sol, la persiana... Cuando suena esta musiquita ya sabéis que es hora de, de reírse De reírse una vez más con Richard y con Fernando Buenas tardes a los dos Buenas tardes Buenas noches Siempre nos equivocamos, sí. ¿eh? no sé cómo lo hacemos Buenos, días. Es, una tradición, ya. Buenos días es que cada uno lleva un tiempo diferente ¿Tú, tú estás en Estados Unidos y él está en... No, yo estoy de resaca no es casi lo mismo sí. Yo estoy en Estamos hundidos de América <risa> El otro día, además, estamos agotados, ¿no, Fernando? Pues el sí. otro día estuvimos en, en la manifestación esta, esta que hubo el sábado, eh, que dijo Telemadrid que éramos, éramos 300. Sí, y nos pareció muy mal, porque es mentira que fuésemos 300, éramos 12, completamente. Sí, sí, yo, Fernando, una prima suya y, y, un, y mi panadero, que le pillé el sí, otro día. Sí, exactamente, exactamente. Y un concuñado mío sí. De Gijón Y un ex cuñado también mío también. Sí. Así hasta 12 exactamente, sí. exactamente Bueno, y contamos a nuestro primo que es nervioso Todo sí, muy bueno. endogámico, ¿no? Sí, sí, todo en familia es Increíble, 12 contabilizando la organización Éramos ah, o sea, vale. éramos menos 23 <risa> de hecho. Yo creo Bueno, yo creo que yo creo que hemos contado a las Cibeles también A las Cibeles la hemos contado como persona <risa> Y a los de compro pero también, <risa> también ¿Y qué nos, qué nos traéis hoy? ¿Con qué nos vamos a reír hoy? Eh, pues hoy vamos a hablar de, del empleo ¿no? uh -huh. eh, Que es algo que, que, que cada vez pues, se está convirtiendo en una leyenda urbana Sí, bueno, digamos que el, el trabajo que Cuando eh, Dios, pues lleno de ira Le dice a Daniela que por qué cojones se han comido la manzana Que hay que tener huevos de comerse la manzana, una falta de respeto y en ese momento él pues a, ella, a Eva le dice que parirás con dolor y tal, no sabía que luego se podía adoptar y tal Pero luego lo de la adopción está bien porque con la ley de extranjería si no te gusta el niño lo devuelves tal no sí le dijo que paridas con dolor es de cospedal que es peor aún. <risa> Y bueno, entonces, eh, entonces. Y sin esperanza, Adán, Adán dijo Adán dijo, coño, pues si a esta le ha tocado para ir con dolor, a mí no me puede tocar nada mal. Y dijo, no, tú te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y nació el primer gran problema de la humanidad. Sí, el primer eh, empleado ¿no? de la historia. Exactamente. Bueno. exactamente. Eh, actualmente, eh, eh, los índices de, de, de parados es, es, son. Es, es, es tan largo el número que hay, ¿no? Que, que, es que contar contar ya m, supone un esfuerzo, un trabajo arduo. O sea, contabilizar parados ya es un trabajo actualmente, porque son demasiados, son casi 6.000 millones sí, de parados, de parados sí, sin, sin contabilizar contar, a los funcionarios, claro, evidentemente. Que ellos no los hemos contado porque por, por, por intrusismo laboral. Pero bueno, eh, proponemos privatizar el, el, el paro. Pensamos que privatizando el paro, ¿no? Pues... Sí, lo mejor es privatizar el paro y que lo paguen las empresas. Claro. Cambiarle el nombre. Sí, en vez de INEM, pues sería Parosa, que tendría más nombres de empresas. ¿no? Tiene más gancho, además. Sí, sí eh... porque así conseguimos también algo que pasa en el INEM, porque toda la gente que no tiene trabajo no les preocupa tanto no tener trabajo, sino no poder ir a las cenas de empresa. Entonces... Ni la cesta de Navidad. Exactamente. sí pues con tanto parado yo no sé dónde se iban a celebrar estas cenas de empresa. Pero ten en cuenta que la cantidad de parados que hay, eso es por lo menos el palacio de los deportes. Puedes montar el Oktoberfest pero a la bestia. Fiesta nacional propongo yo, ¿eh? Sí. Cena de empresa de parados, fiesta nacional. Bueno, es que la cola del INEM es tan larga que es como la muralla china, ¿no? Sí, lo comparan con la muralla china porque se puede ver vía satélite, ¿sabes? Efectivamente. Como la mancha del hierro también, igual, igual. Exacto. Sí, Uy, cuidado, que va, dice ¿sale lo de hierro, ¿no? Sí, sí, lo no de Fernando Hierro, ¿no? No, no. por el Málaga. No no, no, no, no, es algo más antiguo, volcanes, ah, volcanes. Sí, sí, que sí, sí, dicen sí. que si se crea la isla ¿De quién va a ser la isla? Ya tenemos otro perejil yo eh, Eso decía, ¿y cómo la vamos a llamar? ¿Perejil? ¿Albahaca? <risa> ¿Orégano? <risa> no sé Cha eh, chapapotito. <risa> Yo pensaba que el terremoto Era causado por los Por los parados saltando a la vez Como en China Es posibilidad, o sea, si todos los parados del mundo saltasen Podríamos destruir los edificios ya construidos y reflotar la burbuja inmobiliaria. Sí, sí, y, o bueno, y si, y si, y si el, los parados aumentan y van votando más, la, la, la, la Tierra se convertiría en un balón de baloncesto interplanetario. Exactamente. Podríamos votar en el universo. Podríamos bueno. chocar contra los anillos de Saturno Claro, ¿no? Entra, claro el, el Saturno es la canasta el partido Pero bueno, eh, también proponemos a Fernando León de Aranoa Creemos que lo deberíamos de recuperar Para que lleve a cabo la trilogía La, sí, trilogía, la trilogía de, los, trilogía lunes de, de los lunes al sol sí, Proponemos tres títulos nuevos eh, Los martes a la fresca Los miércoles al mus <risa> Los miércoles al mus y eh, los viernes al comedor social. Sí, esta sería la última que cerraría la trilogía. La trilogía del sol. Actualmente, ya cuando directamente no puedes cobrar el paro. ¿no? Y los fines de semana descansamos de ser parados. Sí, los fines de semana podemos considerar seres humanos. <risa> a secas A secas Sí, sí, no A humedad no Que hay que pagar mucho Pero bueno Ahora hay eh, Es verdad no, no. Y más los fines de semana Total Totalmente La humedad está muy cara Bueno eh, gracias, Parece gracias. ser que El que está en el paro eh, Sufre Baja por depresión uh -huh. eh, Esto ya no va a suceder Esto ya se va a asimilar Tanto en la gente Que ya Va ¿Hay? a ser una nueva Una enfermedad Una enfermedad nueva Que es la euforia laboral Porque sí. ahora si te dan un trabajo Hay que ir con si cuidado te ha, si te, Cuando te vayan a dar un trabajo Te lo tienen Que decir poquito a poco, porque si no hay subido te ingresan. Exactamente. Exactamente. Y ya te tienen que dar la baja. Exactamente, sí. gente que ha perdido el control, se ha tirado en pelotas por la ventana. Sí, sí. Eso. todo eso por un recoge bandejas del McDonald's, sí. no te quiero hablar si ya es un encargado del Ikea. Es impresionante, es que hasta, que, hasta qué punto hemos llegado, ¿no? Sí. Que el trabajo es un privilegio, ¿no? Es un privilegio, es un privilegio. Lo más anti del mundo. Su privilegio y ser parado es lo a lo que aspiramos todos. Va a ser una nueva clase, la clase parada. ¿no? Exactamente. Luego sí, están sí, los ¿sabes? que no cobran el paro y no trabajan. Que eso esto ya sería, por bueno, sí. no sé. Luego, otro de los motivos de que han fomentado el paro es la economía sumergida y tenemos una solución. Sí, eh, vamos a fomentar lo que son todas las escuelas de buceo. Para reflotar la economía sumergida. Es más, nosotros, como sabéis, siempre proponemos soluciones para este tipo de cosas y, y eh, proponemos nuevos oficios que están aún por explotar y que podrían dar fuentes de ingresos, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿no? Oficios como, por ejemplo, diseñador de espejismos o drogadillos. Sí, más o menos, sí. LSD, LSD muy... Eh, también eh, adiestrador de mejillones Podría estar bien Porque el mejillón se sabe que es un animal muy noble Pero que tiene un pronto muy fuerte sí Y además cuando lo rebozan en besamel se convierte en un tigre Exactamente <risa> tener en cuenta, detalle A tener en cuenta Eso ya es un plus Otro de los oficios Que ofrecemos es Techador de cine de verano Sí, tienes que, tienes que te echar mucho pero acabar rápido porque se va el verano. O también chupador de cartas, que es algo que no, nadie quiere hacer. Entonces queremos que esto puede ser un buen y empleo. Además y yo, esto no es mentira, ¿eh? que hace unos, hace unos cuantos meses había un artículo en, en el 20 Minutos o un periódico gratuitos de estos y había eh, sección, eh, empleos súper curiosos de hoteles. Y estaba pues, el calentador de camas o el espantador de palomas. Yo pensaba que con el sexador de pollos habíamos llegado a... Ah, bueno. ya el al igual sospechable. Pero, pero. Eh, Fernando aglutina, sexador de pollos y calentador de camas, todo en uno. <risa> sí, calentador de pollos. Sí, ah, vale, vale. Se ha sonado muy mal. ¿no? <risa> me, me calentador de camas y sexador de pollos. Ah, o sea, vale. Yo he visto a, a Fernando tirarse un pedo en la cama a la vez que estaba haciendo el pollo al horno. Pensaba que estaba revelando mi relación secreta con una gallina o una sí, cosa sí. así. Pero, ¿Y dónde vas a trabajar? ¿Te vas a la cama mientras sexas pollos? Claro. Pues, Es, es que el sexo y, y lo, los pollos y el sexo, los, pues por las noches son muy comunes entre la comunidad sí. joven. Y no hablemos ya de los huevos. Pero bueno. No hablemos de pocholos, ¿no? Yo, a, a, a colación de todo esto, que no pensaba decirlo, estoy leyéndome un libro de, sobre Tao, esto es cierto. Y de Mario eh, Conde, ¿no? <risa> no, no, <yo> es de un chino. <risa> Te ría, joder, que estamos trabajando. Y eh, no es que esto lo quería compartir, de verdad, porque es que eh, hay todo un, un capítulo dedicado a la conservación del semen. Como el hombre tiene que conservarlo y no expulsarlo porque es la esencia. Y la mujer, en cambio, tiene que tener muchos órganos para sentirse más joven. El hombre no tiene que expulsar nada. Y yo estoy ahora en esta fase. <risa> Eso es de un poco tántrico, ¿no? Bueno, no, ¿Tán tántrico no, jodido. Nos <risa> estamos perdiendo que completamente. Sí, claro, es que el tema del empleo esto... Bueno, Pero bueno, es que continuamos con... Bueno, atroces. <risa> Estábamos hablando de posibles empleos que, pueden, que podemos crear para la generación de una economía saludable. Y se conoce de uno del que no hay precedentes, que es político honesto... Sí, ¿Mm? o periodista objetivo también, también se no hay pre precedentes. <risa> Bueno, es bueno, algo... Mejorando eh, eh, lo presente, por supuesto. Todos los que estamos en el 15M estamos iluminados por, por el aura. Por el, por el aura de la, objetividad. de la objetividad. Y de la inercia y de la imparcialidad. Estamos obligados, además, a ser objetivos porque si no, no nos aguantaríamos entre nosotros. Claro. <risa> nos queda otro remedio, ¿sabes? Eh, bueno, no nos paga claro. nadie Pues somos objetivos Nuevos trabajos, el eh, lector de libros de Sánchez Drago sí. Es un trabajo que tampoco se ha desarrollado Que no hay nadie que lo hay cumpla Hay un vacío allí eh, enorme eh, Futbolista intelectual también proponemos sí, sí. Sí, pero, <risa> eh, futbol... Cristiano Ronaldo sería lo mismo ¿no? Sergio Ramos está sentando a las Sergio bases Sergio y Ramos <risa> Sergio Ramos está sentando a las bases, sí de una, de una plaza de toros, una pequeña maestranza Que va a hacer Ahora camino los, a Sevilla Ahora en los bolos viene de maravilla Porque siempre hay alguien que se le cae una copa en mitad de la actuación y entonces dices mira, ya está Sergio Ramos aquí yo soy un clásico yo digo que se te ha caído el, el DIU se te ha caído el DIU sí y nada más Hijo, mira, un... ¿tú qué estás leyendo? Tío, ¿eh? es el libro del Tao de verdad, esto es cierto soluciones para para acabar con tanto parado uh -huh. fuera parados hemos fuera. pensado que los parados que ya se queden sin subsidio deben imitar el modelo de Paquirín el modelo es, para que No sabemos entonces, cómo lo ha hecho, pero tiene trabajo, sigue sin dar un palo al agua, es curioso, sigue cobrando. Entonces Pensaba pensado que la Pantoja debería adoptar parados, hmm. por, ejemplo. Adopta un, eh, por un parado en tu vida. Buena idea. Sí, uh -huh. eh, también pienso que otra solución es acabar ya de una vez por todas con Arturo Fernández, porque está copando todos los papeles de galanes españoles y queremos que hay gente que Está joven. fomentando el paro. Está fomentando Últimamente el paro. ocupa más bien poco el hombre. ¿eh? No, no, no creas, eh, no creas que vuelva a estar en cartel. Amenaza, en amenaza otros tres meses llenando, pues ya sabes, el público de Arturo Fernández. 89 años de ahí para arriba si no no puedes entrar a verlo. Agárrate María. Hombre es posible que Rafael y Arturo Fernández compongan hagan un mus el musical del apocalipsis. Sí. El... Bueno yo metería a Gaddafi entonces porque les ha operado el mismo a los tres. Y un Camilo VI por ahí. Bueno a mí me gustaba más Fernando. Camila es que Monarquía no me va. <risa> Eh, más soluciones, pues eh, público, vamos a crear público, ¿no? Sí, por ejemplo, contratar a los parados como públicos para cosas que, a las que no hay asistencia, por ejemplo, misas. Sí, eh, a los escaños, para sustituir a políticos en eh, los escaños. Que <risa> Acabar tarde. con la abstinencia absoluta de los políticos y que vayan sí. los parados a sustituirles. O a también los... les dan un bocata como en los programas y así ya todos contentos. O a los mítines del PP y del PSOE. Entonces, Le das que pueden... El pack de siempre, bocata de chorizo roñoso. Y zumo sol, Sin pajita Nunca es, mal nunca es, es mal dicho, ¿no? Porque si el Bogata te lo da cans Por ir a verle a un meeting ¿qué es mejor que darte un Bogata de chorizo Exactamente <risa> Exactamente Pero bueno, también vamos a eliminar Los coches públicos De los poli los coches políticos sí, oficiales Oficiales Los coches oficiales, oficiales. Eh, los coches oficiales eh, Y va a ser un seis, seis parados Que van a llevar al político a su casa Y de su casa a todos Los, los vamos equipos. a llevar pues, En procesión En procesión A hombros, claro. Que esto le va a subir mucho a la cuestión claro, a en Valencia sí. hay muchas más plazas Por Rita Barberá, ¿sabes? <risa> Sería un trolebus humano yo, yo propongo eso un poco evolucionado ¿Conocer la fiesta del cipote gato? Sí, sí, sí que era Pues rato. algo así, el político, ahí. ¿eh? Allí ¿Y de tomates? Eso Se es Se llama fiesta del cipote gato Yo Se llama... conozco solo media fiesta Eso es en Tarazona Eso es en Tarazona <risa> El gato, ¿no? <risa> la fiesta del gato no. he, estado, he estado yo ahí Y sí. esto ha sido nuestra sí. fiesta de, de me van. Mientras, mientras Fernando y... Fernando y, y Claudia y María y, Claudia, y, y perdona, Richard Claudia. y Bebe. Fernando y Claudia. siguiente en los trastos, eh, María, tú y yo vamos a seguir con la sección. Estaban hablando de cipotes y gatos. Bueno, eh, vamos con nuestra sección estrella. Mm -hmm. Un clásico. Corruptos de ayer, hoy y siempre. Hoy, Francisco Camps, conocido popularmente como el Tit. Camps, peador. <risa> Francisco Camps, Paco para los amigos. Maestro de la corrupción. Para Muestra, un botón. <risa> Vamos allá, Richard. Vale, pues eh, Francisco Camps eh, estudió en los, en los jesuitas de Valencia y se licenció en Derecho. Uh -huh. Estudió en los jesuitas y se demostró su gran entrega con el Opus y con el cristianismo Hay una foto muy famosa de Camps besando al arzobispo de Valencia. El problema es que el arzobispo luego tuvo que estar buscando el anillo, pues la ansiedad de robo de este hombre no tiene límite. En su etapa universitaria pues, le despertó las inquietudes políticas y se afilió a las nuevas generaciones de Alianza Popular, AP, que creemos que se afilió a esto porque pensó que eran... A abrigos, gratis abrigos o en propiedad. De los que era Alianza Popular. Pero bueno, en 1991 salió elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia y fue nombrado responsable de tráfico. Creemos que de tráfico de influencia, concretamente claro. <risa> Luego eh, fue eh, teniente alcalde eh, de Rita Barberá y delegado de Hacienda. O sea, esto era un, un vergel de alegría y, y de lo y gozo. Pues. Sí, sí, sí, tiene es, que ser... Es más, él le conocían en Hacienda como el cobrador del Franco <risa> Ya apuntaba manera. Pero bueno, él, pese a todo esto, él seguía echando el currículum como encargado del Zara, pero nunca le cogieron. En 1997 tomó posesión como consejero de Cultura y Educación en el gobierno de Zaplana. Sí. Introdujo una, una nueva legislatura que era Así. industria textil, industria textil. Una nueva asignatura, sí. Asignatura. Así, natura. Así de natural se lo llevaba. Porque zaplana, zaplana mola un huevo, eh. Porque es una cosa, tiene un aspecto entre muñeco de este de tarta de pastel y, y, y camello. ¿eh? Es un es hombre bastante feo pero muy bien adecentado ¿no? Es muy adecentado. Sí. Es un feo guapo. Bueno, no sé yo. Yo creo que es feo siempre. Pasa que lleva la, lleva la cara que parece que la ha metido en una freidora y la rellita a un lado recordando sus tiempos mozos. Sí, pero es que Plana y Aceves parece que hayan nacido en otra época, ¿no? Es como que sí. no han vivido el fenómeno de la moda, ¿no? No les Sí, sí, es en la época en que nacíamos con menos neuronas. Aceves yo creo que duerme con su madre. A veces... Ah, no, Aceves. A, a veces. A veces. ¿A, Aceves... A veces eh, En 1999 Cams eh, El ministro de justicia Ángel Aceves Le nombró secretario De estado De administraciones territoriales No sabemos Qué significa es esto nada. No sabemos qué, Cuál sería su función uh -huh. eh, En 2003 En 2003 eh, Él eh, ganó las elecciones Con una auténtica Mayoría absoluta En las cortes valencianas Sí pues, ...alcanzó la mayoría absoluta... ...directamente en corte y confección... ...totalmente... ...esto se repitió en 2007 y en 2011... ...que es el año que estamos... ¿eh? Uh -huh. ...pero bueno, ya en 2009... ...fue implicado en la trama de corrupción... ...del caso Gertel... Eh, por, ...por un delito de cohecho... ...por una supuesta aceptación de dádiva... ...o sea, un traje... ...trajes por valor de 14.000 euros... ...eran 12 trajes, 4 americanas... Eh, ...una congoleña, 5 pares de zapatos... ...y 4 corbatas... <risa> Es, es curioso, ¿no? Porque ahora mismo eh, Malaya 2, Gurtel 1. Sí, sí, así es como está. Malaya sí, efectivamente. Va, va ganando Malaya a Gürtel. Sí. algún día empatarán? Eh, sí, sí, sí, Bueno, Files ha empatado con Vanesto también al final, en el último minuto. En el último eh. minuto con un pase de rumasa <risa> pero bueno nada el pobre camps pues parece ser que ha tenido que dimitir y se ha quedado pues para vestir santos camps no podemos decir más no simplemente que, que yo creo que podríamos putearle un poquito y ponerle a practicar nudismo no en las playas valutia. sería matarlo con, sí. con rajoy los dos juntitos <risa> con aznar sería mucho mejor Ay, con Aznar. Ah, si sí, Aznar enseña sus abdominales. ¿eh? ¿No es parecido a una película gay para adultos? <risa> Aznar. Sí, Az Aznar, el ser humano tiene 8 abdominales, Aznar tiene 14. ¿no es, que es verdad, tiene, no sé de dónde ha sacado... Y Chuck Norris tiene 13, ¿eh? O sea sí, que... porque Chuck Norris cuenta lo que es el ombligo como abdominal. Yo creo que son familias, tienen ¿eh? que ser familias. Sí, Az sí, Az sí. Aznar y Chuck Norris, ¿no? Eh, igual es eh, es el hijo es de Chupe, ¿no? Hijo. <risa> <risa> Pero bueno, eh, nos queríamos marchar eh, de esta sección eh, lanzándole una pregunta a Cams, ¿no? Eh, nos gustaría preguntarle a Cams por qué, igual él lo sabe, pues yo no lo sé. Mm -hmm. Nadie de esta mesa lo puede saber. ¿Por qué la ropa tiene el mismo precio aunque no sea de la misma talla? O sea, ¿por qué una XL vale lo mismo que una S? ¿Cómo puedo pagar yo el mismo dinero por una camiseta que aquí en África? la verdad es que sí y es más yo como como gordo oficial eh, no digas, decir, hombre, Fer. me he cogido un poco de peso estoy con la crisis de los 30 y se me está notando entonces lanzamos esta pregunta a camps sí, sí, vamos sí, a sí. darle el teléfono por si acaso le da sí, por sí, llamar sí, ¿eh? pues, estaría genial que llamase señor ah, pues camps señor mm, bueno sí, sí, sí, algo ¿eh? 91 523-9974. Por alusiones. 4. Por alusiones, sí. teléfono de alusiones. Y el día que empiecen a llamar todos a los que hemos pasado a París? <ríe> Que también nos puede escribir por Twitter eh? y por Facebook. No, pero como se sientan todos ofendidos y llamen un día, nos tenemos que ir al mismo sitio donde están las armas de destrucción masiva, el <ríe> y cadáver de Bin Laden y el dinero de Banesto ¿eh? A mí lo que me daría <ríe> mucho miedo más. es que llamar a Hitler. Me acojonaría Hitler. <ríe> pero bueno, esta es la pregunta que te lanzamos, Camps. Eh, de verdad, dime por qué. Dime porque tú lo sabes, seguro, ¿no? XL, ¿por qué vale lo mismo que la S? Y hasta aquí, Grandes Corruptos. De ayer, hoy y siempre. Vamos con el cine. Vamos a, a ver los estrenos que, que vienen esta semana. La, la, la, la cartelera está ardiendo. <risa> ¿Eh, Está al rojo vivo. Está al rojo vivo. De los creadores de El Imperio del Sol Naciente. Y Chinatown... Llega. Todo a 100. De los creadores de Walking Dead. Y los lunes al sol llega ahora. Walking Dead. De los creadores de los chicos del maíz. Y tomates verdes. Fritos llega. El ataque de los vegetarianos. De los creadores de El último tango en París. Y Billy Elliot llega ahora. Billy Elliot 2, Muñeira en Oslo. <risa> o Sardana en Qatar. Sí. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Es el momento más triste porque yo no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí. Pero por pensad favor. que el próximo martes volveréis a estar con nosotros. Sí, sí, es verdad. Además, además ahora os tenéis que ir corriendillo porque tenéis una actuación sí, en dos sí, minutos. Efectivamente. Bueno, Entonces, ya deberíamos no, vamos estar. Vamos a la Yoyeslava a ver una amiga nuestra que graba hoy. Con sí. palmarún. Ya deberíamos estar, pero, pero bueno, no pasa nada. Vamos a dar agenda, ¿no? Damos agenda, ¿Damos agenda sí. Yo, eh, vamos a publicitarnos, claro que claro, sí. Claro, el jueves eh, y el viernes estoy en Santander, en Parvallón, y no me acuerdo el nombre del otro, no me acuerdo. En Minsk. <risa> y, igual estar en el Minsk, también. Y el jueves, viernes, en Santander. Eh, ¿Tú, Fernando? Yo voy a La Senia al globs de Uydecona, y luego al Bosque de eh, Castellón, toma. Bueno todo este esto que aquí. Y el ha quedado, domingo dos, en el Paso de la Cebra en Vallecas. Ahí ahí tenéis que estar ¿Eh? todos. O sea, eso ahí, último sí eso lo más de cerca, que ya es. no, tenía no es que catalán. lo anterior lo ha dicho en danés. Lo ha dicho le faltaban en danés. Te has comido un par de palabras por ahí, ¿no? Letras. La verdad es que he venido con mucha gula. Me encanta el castellano, así. Crudo. Está en plan ahorrativo. Se guarda una letra y la gasta en la siguiente palabra. Pues Richard Fernando, muchas gracias por volver a hacernos reír un martes más y eso esperamos ¿La en la semana persiana, la semana que viene. Pues estaremos aquí, la verdad, nos vais a joder. <risa> <risa> Carlos no ha llamado. Bueno, chicos. Ya llamará. Un saludo. Viva Chao. la corrupción y el cachandallo. Vale. El ágorasol, la persiana. Y después de reírnos un buen rato Llega el tiempo de, de viajar Y para eso está Claudia con nosotros una vez más Aquí estoy hoy otra vez ¿Sigues aquí? Eh, aquí sigo Hoy estás pluriempleada también. Hoy, eh, eh, Estoy a dos manos como una chocano. <risa> ¿Y, hoy, ¿Y a, a dónde nos vamos hoy? Pues hoy nos vamos al barrio Que más me gusta de todo el mundo mundial Como diría Manolito Gafotas Al Alfama ¿Y dónde está eso? En Lisboa, en la bella Lisboa O sea que cerquita de aquí ...vamos, que nos podemos ir un fin de semana... ...cinco horas en coche o una hora en... ...en avión... ...lo tenéis muy cerca... ...así que, bueno... ...que sepáis que caminar por Alfama es volver... ...la vista atrás... ...prácticamente... ...a diez minutos, a pie del centro más céntrico de Lisboa... ...se encuentra el único barrio que conserva la esencia lisboeta de antaño... ...y la estructura de la ciudad antes de que fuese devastada... ...por el gran terremoto de 1755... ...cuestas interminables... ...calles completamente adoquinadas... ...estrechos callejones con macetas y gatos esquivos... ...y fachadas de suaves colores son su escenario... ...gatos esquivos... ...gatos esquivos... ...los vecinos en las puertas son sus protagonistas... ...que no son protagonistas de los gatos... ...no son... ...perdón... No, ...no son propietarios de los gatos... ...caminando cuesta arriba desde orillas del Tajo por ejemplo, desde la estación de Terreiro do Paso, se llega al punto más alto de Alfama y también probablemente el de Lisboa, el Castillo de San Jorge. Si lo queréis preguntar en portugués, si se atreve alguien con el, con el acento, Castelo de San Jorge. Desde, ¿eh? <ríe> desde allí hay, sin duda, una de las mejores vistas de la ciudad y sobre todo la mejor panorámica para ubicarlo todo desde los barrios de oficinas nuevos hasta el límite del Tajo y al otro lado de Lisboa, llamado Almada, con su Cristo Rey. Alfama es además un barrio con muchísima vida cultural. Asociaciones como la de Chapito, que se encuentra bajando desde el Castillo, en la calle Costa do Castelo, permiten disfrutar de espectáculos, de talleres o de una cena en su terraza de verano bajando de nuevo y perdiéndonos por sus laberínticas calles, podemos acabar en alguno de los hermosos miradores de Alfama. El de Santa Lucía, por ejemplo, es el más preferido del, es el preferido del barrio, diría yo, y el mítico tranvía 28 hace parte de su recorrido por esta zona en la que también se encuentra el Museo del Fado, donde seguro podréis saber algo más de esta maravillosa voz que estamos oyendo, que es la de Marisa, la famosa fadista portuguesa. Desde este mirador eh, se puede disfrutar de la mejor vista de todo el barrio de Alfama. Tejados rojos con viejas antenas, casas de tonos claros y de nuevo el tajo en el horizonte son evocadores a cualquier hora, pero mucho más en un atardecer o en una mañana soleada. Mirando hacia el oeste, desde este punto se puede ver la imponente cúpula del Panteón Nacional, un lugar emblemático donde están enterrados los portugueses más ilustres. Su enorme cúpula blanca destaca sobre los tejados rojos del barrio y justo detrás se encuentra el Campo de Santa Clara, una esplanada en la que martes y sábados se celebra uno de los eventos más curiosos y antiguos de Lisboa, la Feira da Ladra o Feria de la Ladrona. Se trata de un mercadillo que debe su nombre al origen por el que se celebraba, allí era donde se llevaban a vender cosas robadas, donde se hacía mercado negro. Y hoy se puede encontrar de todo, desde artículos de tecnología también robados o a muy bajo precio si eres madrugador, hasta baratijas de segunda mano pasando por libros, colecciones de cómics, de sellos, de monedas, vinilos en sus tiendas viejas, hay eh, hasta artículos de todo de todo tipo. Podéis encontrar cualquier cosa. Y merece la pena ir eh, cámara en mano porque se encuentran... Ya te, baratijas de lo más curiosas hasta cosas que realmente te, te interesen. Aunque no te los compres pues para guardarlas en la retina, ¿no? Para, para cotillear, para mirar, para quedarte con esa instantánea. Y sobre todo también gente muy curiosa, ¿por qué no decirlo? Mm. Y luego al otro lado de Alfama, ya hacia el centro, hacia Baixa, Echeado, eh, en lo que es digamos la entrada a este barrio, a lo más profundo del barrio, a donde empiezan las calles laberínticas, estas callejuelas, está la Catedral de Lisboa, la Sé que a pesar de no ser excesivamente grande y llamativa, destaca por su fachada románica, su originalidad y su antigüedad, ya que se trata de una de las construcciones más antiguas de la ciudad, del siglo XII, que se construyó sobre una mezquita musulmana anterior. Uh -huh. Al fama da pie a caminar, nunca mejor dicho, y para ello os recomiendo un calzado muy cómodo, porque el binomio cuestas adoquines es muy bonito, pero de lo más incómodo. Y os lo hizo una persona que ha vivido allí, así que... Calzado cómodo. Y lo bueno de esto, de haber vivido allí también, es que os puedo recomendar los mejores lugares para cenar, tomar un café o una cerveza. Así que si queréis probar buen producto, tanto carne, pescado y demás, eh, con buena calidad, bien hecho y un ambiente agradable y típico portugués, además de un buen vino de la tierra, aprecio todo esto razonable, os recomiendo un pequeño asador que lleva un, un matrimonio. A lo sumo hay cinco mesas y abre solo por las noches y según pasas lo hueles. Uh -huh. No tiene ni nombre Me parece que la gente lo llama asador de Alfama a secas uh -huh. Es un sitio de verdad encantador Muy casero, ¿verdad? Muy casero todo Tienen a lo mejor dos cosas eh, Algo de carne, algo de pescado Pero te lo preparan Como no lo vas a comer en otro, sitio, en otro lugar de Lisboa Como si fueras a casa de tu Eso abuela, es. por ejemplo Eso es Y además oyendo fado de fondo Y no se parece mucho a esos locales En los que te clavan por ir fado en directo Y te ven cara de alemán <risa> Eh, pues mm, por otro lado si os queréis tomar un café tranquilamente os recomiendo el Pois Café que tiene tartas, zumos naturales, guías de viaje arte, artesanía que es por cierto está en venta y te hace pasar ahí toda la tarde eh, hablando de cualquier cosa y viendo lo que tienen y ya por la noche os recomiendo que os paséis por el tello Bar que es un local de ambiente súper familiar con unas mesas, unas sillas una barra en la que a veces te sirves tú mismo y ya dejas ahí el dinero con un grifo Y, y el arte que pongan sus visitantes, porque puedes leer poesías, tocar la guitarra, cantar... Lo que no puedes es aplaudir, porque el Bar se frota en las manos en lugar de aplaudir para no molestar a los vecinos uh -huh. a altas horas de, de la madrugada. Y es eh, siempre una buena forma de acabar un día en la Alfama. Uh -huh. Pues nos has dejado con ganas de ir hasta Lisboa, de coger el coche de cinco horitas. Se hacen y de ir hasta allí merece la pena. Pues muchas gracias, Claudia. La próxima semana... Te Más. esperamos con otro destino Muy bien. para relajarnos un poco. Hasta entonces. Bueno, hasta ahora. Bueno, hasta seguimos. ahora, te o sea, digo. Hasta ahora, la costumbre. <risa> Y para ir cerrando la persiana al filo de las 10 menos 20 de la noche, teníamos una entrevista pendiente y para eso hemos vuelto a nuestra sección de Cuando baja el sol. Y eh, vamos a continuar haciendo un poco de balance de lo que supuso aquel, aquel nos suena bastante lejos, este sábado 15 de octubre. Y para eso tenemos ya al otro lado del teléfono a Rita, que participa en la asociación Juventud Sin Futuro. Rita, buenas noches. ¿Rita? ¿Rita? Sí, aquí. Buenas noches. Buenas noches. Pues como veníamos contando, venimos contando a lo largo de todo el programa, eh, pues estamos haciendo un poco de balance sobre la movilización global, también sobre estos 15 meses. ¿Cómo vivió Juventud sin Futuro el 15O? Pues bueno, para nosotros, como creo que para todo el que haya participado ya esta participación en el movimiento, eh, fue otro paso más en la consolidación de, de este movimiento que demuestra que... En absoluto está en eh, fase de decadencia, como tratan a veces de, como han tratado en estos últimos meses de, de contarnos muchos de los medios de comunicación. Y yo creo personalmente que, que ha sido otro paso más de mejora cualitativa en eh, cuanto al, a la profundidad del, del movimiento, en la medida en la que, además de haberse estabilizado y como articulado en los barrios, que creo que ha sido un paso fundamental a partir del 15M, eh, se ha internacionalizado. O sea, hemos empezado a demostrar y a dejar patente y van a tener que escucharnos, quieran o no quieran, que hay demandas que, que sienten los ciudadanos de todo el planeta y que y que tienen que ver con demandas globales y que hemos empezado el camino de reivindicarlas como tales. Y, uh -huh. Vamos, yo creo que la manifestación fue un, un éxito absoluto, eh, especialmente en Madrid, en Barcelona y en algunas otras ciudades del Estado, y que estamos en el buen camino y nos queda mucho recorrido por delante. Uh -huh. Eh, Rita, a Juventud sin Futuro se le atribuye, pues, el honor, digamos, de haber sido eh, el germen, uno de los gérmenes de, que suscitaron este 15 de octubre. ¿Cómo, cómo lo veis? ¿Cómo, ¿Cómo visteis ese ese 15 de octubre? Como viendo ya que el niño había echado a andar y, y correr y todo. Bueno, o sea, es todo un orgullo escuchar que somos Germen de, de, del 15-O eh, y, del, y del movimiento que se generó a partir del, del 15 de mayo. Efectivamente, nosotros empezamos un poco antes a caminar. Eh, y yo creo que más que Germen, en realidad éramos fuimos una de las primeras expresiones de un conflicto que estaba latente y que, y que tenía que estallar por algún lugar, ¿no? Y que y que nos fuimos una de esas primeras expresiones exitosas de descontento eh, y, Bueno, que empezamos bien, pero que somos, fuimos solo una, una, no sé, una pequeña aportación, una pequeña semillita y que a partir de ahí la cosa empezó a crecer y a caminar solo el niño, ¿no? Eh, y la verdad es que mirando hacia atrás, pues pues la experiencia eh, está siendo maravillosa y, y, con, o sea, y continúa haciéndolo. Y, y la manifestación del 15 demostró lo que decía antes, que, que queda mucho por delante y que además, como movimiento, creo yo que vamos aprendiendo al caminar, que que vamos llenándonos de más contenidos, aprendiendo nuevas formas, que hemos tenido algunos errores y es lo normal porque porque es un movimiento muy heterogéneo y que y que no nace de arriba hacia abajo, sino al contrario, de abajo arriba y por tanto es, es complicado comprenderse, reconocerse, eh, caminar juntos, pero eso es lo que estamos haciendo y yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Y viendo ahora eh, desde, una, desde una perspectiva más amplia, Eh, y con el paso del tiempo, ¿qué valores eh, de las movilizaciones previas al 15M crees que se han plasmado en él? Al 15M. O sea, de, las, de otras eh, movilizaciones... De las anteriores... De... Sí, eso es. De, ¿Qué movilizaciones previas al 15M crees que se han plasmado en el 15M? 15M, no 15O. Pues diría que, bueno, que el, 15, el 15M recoge... Eh, Casi más que unos contenidos, algunas formas que ya se habían experimentado, digamos, un poco antes, y yo señalaría: pues, a ver, que recoge cosas del movimiento estudiantil, eh, que tiene también una importancia fundamental en él, el, el, el movimiento de la vivienda de hace unos años, que yo creo que, uh -huh. en, digamos, en sus formas de expresarse y de, y de participar y de hacer política, eh, tiene muchas similitudes con el, con el 15M, uh -huh. eh, que hemos me ocurren. Diría que esas dos, fundamentalmente, uh -huh. porque creo que el me supone una transformación radical esta, así, de, de las formas de hacer política y de entender la política y de sentirse parte de, de la ciudadanía, y que, y que también eso es su parte buena, que, que, que está inventando cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, eh, haciendo... También siguiendo con esta retrospectiva un poco, eh, vosotros ¿Sí? pensasteis alguna vez desde Juventud Sin Futuro que vuestros planteamientos iniciales cuando os formasteis como asociación pues acabarían explotando de una forma como la que lo ha hecho. Pues bueno, en realidad cuando nosotros empezamos a, a pensar y a pensarnos eh, como que nuestro análisis era con cómo están las cosas, aquí tiene que estallar algo, pero, pero, pero no parece que vaya a suceder. Entonces, bueno, vamos a lanzar una pequeña cosa a ver si, digamos, prendemos un poco la, la llama pero pues, en absoluto nos imaginábamos que la llama iba a aprender tanto tanto como para convertirse en un movimiento que ha transformado eh, profundamente, creo yo, la forma de entender la política en este país en los últimos 30 años. Eh, nosotros aspirábamos a lanzar una movilización que, que se mantuviese en el tiempo, o sea, no queríamos quedarnos en una manifestación de un día, ni en tres manifestaciones, sino que queríamos consolidar un movimiento que poco a poco fuese trabajando, pero claro el estallido y la fuerza con la que el 15M y, y se continúa, a nosotros nos sorprendió mucho y muy gratamente, la verdad. Eh, era como o sea, era de hecho es tan grande que ni siquiera nos lo habíamos imaginado, también porque nosotros, como partíamos de una situación eh, como nuestro, nuestro lanzamiento, digamos, tenía que ver fundamentalmente con, con la juventud y con la cuestión de la precariedad, del empleo, de la vivienda, de la situación material, digamos, de los jóvenes, y no... Hicimos desde el principio una eh, interpelación a toda la política ¿no? y, a, y a todo el sistema, pues claro, nos imaginábamos que en el caso de que nuestra, nuestra propuesta fuese exitosa se iba a dirigir fundamentalmente a la cuestión de los jóvenes. Pero el 15M de repente está yo y resulta que el 15M le habla a, a toda persona que se sienta ciudadana y que quiera tomar parte en las decisiones que le, que le conciernen. Entonces nos, nos sobrepasa y eh, nos sobrepasa en aquel momento con creces y qué bien que nos sobrepasase. <risa> y una vez eh, pasado todo este torbellino, cuando ya os habéis ubicado un poco, ¿en qué estáis trabajando ahora? ¿Cuáles son las últimas actividades que de, de juventud Sin Futuro? Y, pues, y las que tenéis de cara a, a un futuro. Pues estamos fundamentalmente centradas, eh, primero en la cuestión, bueno, está empezando a hablarse y está empezando a organizarse asambleas en las facultades, nosotros desde el principio asumimos que no éramos un movimiento estudiantil y que a lo que aspirábamos era a, a hablar y a y a tener en cuenta la cuestión de la juventud eh, en un sentido más amplio que no se circunscribía solo al ámbito universitario. Pero es verdad que ahora, eh, a partir del KICM y también de las reformas que se están volviendo a poner en marcha en la universidad, como es la Estrategia 2015, están volviendo a surgir asambleas en todas las facultades eh, en las que nosotros estamos y por las que apostamos claramente. Y como Juventud sin Futuro, digamos, como trabajo autónomo, eh, vamos a centrarnos fundamentalmente en la cuestión de la precariedad y del empleo, en eh, tratar de seguir señalando cuáles son los problemas eh, que afectan a los jóvenes en, en esos ámbitos y sobre todo cómo poner en marcha estrategias para, para poder huir o solucionar esos, esos problemas, es decir, en la cuestión de la precariedad, pues eh, por ejemplo cómo escapar del de, de hecho de que muchos jóvenes estudian en la universidad y todo lo que se le ofrezca al acabar la carrera o mientras todavía están pagando sus créditos de carrera sean trabajos becarios, precarios en los que les explotan, ¿no? Bueno, ¿cómo enseñamos alternativas para que la gente efectivamente tenga un trabajo pero, pero sea pagada dignamente por su trabajo o por lo menos no sea una explotación tan evidente como la que están haciendo ahora? Pues estamos en la línea de... Eh, Primero, entender cuál es la situación de la precariedad y, segundo, poner en marcha estrategias para solucionarla. Uh -huh. Y ese es el trabajo fundamental, además de la cuestión de la educación en la que nos vamos a centrar, creemos, este curso. Luego, claro que se quedan surgiendo temas. Eh, completas y circunstanciales en las que tendremos que mojarnos, evidentemente. Uh -huh. En ese sentido, en relación con la precariedad laboral a la que te referías, y ya para ir concluyendo, supongo que continuáis trabajando pues para desentrañar todo lo que supone el plan Bolonia y, y cómo afecta a los estudiantes, que al fin y al cabo también está relacionado con que después, eh, saltando al mundo laboral, pues la precariedad sea una de las características. Claro, la cuestión es que entendemos que la, los planes de reforma de la universidad no se ciñen solo a la cuestión de la educación, porque en ese ámbito eh, bajan su calidad y empeoran las condiciones en las que se da eh, el aprendizaje, pero es que además están eh, determinantes para eh, el futuro después de la universidad, es decir, preparan al estudiante, que es, a la vez que estudiante es un trabajador precario, que ya está en prácticas, incluso no. cuando está en la universidad, que preparan para un futuro en el que tiene que asumir como mm, condición de vida eh, el ser explotado y el ser mm, sí. mal pagado y tener trabajos. Sí. Hoy de y hecho escuchaba en un, en un programa de, de La 2 sí. en Televisión uh -huh. Española Eh, que se llama Aquí hay trabajo y que siempre se dedican a, a, pues, pues a, a plantear ofertas de empleo y demás, pues decían, eh, eh, anunciaban este nuevo, esta nueva capacidad de los estudiantes a concatenar prácticas como algo positivo. No sé cómo lo veis desde Juventud sin futuro. Ah, nosotros vemos que, es que, que el problema fundamental está en que eh, la única opción que nos venden es esa, ¿no? como uh -huh. igual, que, igual que nos cuentan las decisiones económicas, los ajustes, las privatizaciones, los rescates, esas cosas, como si fuesen cuestiones técnicas. Que, no, que por eso no deben estar sujetas, digamos, al debate político, porque son una cuestión de aplicar pues, es eh, una fórmula matemática una fórmula técnica, eh, pues de la misma forma que nos cuentan así los ajustes, que eh, también nos cuentan así el futuro. Entonces vienen a decir, bueno, esto es lo que hay y como tal solo queda aceptarlo. Entonces, bueno, vamos a buscar el lado positivo. El lado positivo es, eh, no sé, que sí que hay contratos, hay contratos de becario, claro que sí. Lo que pasa es que eh, esos contratos de becario no te pagan. Uh -huh. haces el mismo trabajo por el que pagan a un trabajador fijo, solo que a ti no te pagan. Entonces, uh -huh. eso, desde nuestro punto de vista, y en mi opinión desde el sentido común, eh, no es bueno, no es positivo. Entonces, hay que desvelar eh, lo que se oculta detrás de lo que nos cuentan como algo positivo para demostrar que en la práctica están eh, haciendo pagar la crisis y la salida de la crisis sobre los hombros de quien menos se puede quejar. Porque, además, como es la única opción que te ofrecen, eh, parece que, si te niegas, no sé es como que no quieres trabajar no no quieres trabajar pero en unas condiciones que sean mínimamente dignas pues Rita muchísimas gracias por atender a, a nuestra llamada y por y por hablar eh, para nosotros un saludo Rita a vosotros muchas gracias un, un saludo. saludo hasta la próxima la persiana, la persiana. ...y ya sí, para tirar un poquito más de la cuerda de esta persiana... ...vamos a hacer algo que, que no suele ser lo habitual... ...pero vamos a poner a un técnico frente al micrófono... ...porque hoy Dede nos traes un tema muy interesante. Sí, hola, buenas noches. Eh, os voy a hablar de... ...el por qué los, lo, las hortalizas y las frutas... ...que compramos en el mercado, en nuestros mercados... ...estos maravillosos mercados de ciudad que tenemos... ...pues no saben a lo que tendrían que saber... Entonces, Adelante. encuentra un blog en el cual pues te hablan de, de todo el tema... Vamos, del por qué exactamente, no saben lo que tienen que saber. Entonces, nada, como es la primera vez que lo hago, me voy a poner una musiquita de fondo. Vale. Me voy a auto poner una musiquita de fondo. Te vas a auto-hacer la técnica. Eso es. Mira qué bonita. Bueno, pues nada, habitualmente cuando compramos productos hortícolas... ...escuchamos cosas como que no saben igual que a los del pueblo... ...que la fruta ya no sabe como antes y a saber lo que le echan. A partir de ahí el miedo nos surge y comienzan acusaciones de que si son transgénicos, de que, de que si algo malo le echan... Eh, la realidad es que todo se debe a la fruta, eh, se recoge verde y se madura en cámaras hasta el destino final jugando con, con la tasa de respiración de la fruta. Actualmente, y por necesidad de producción y de su transporte, la mayoría de las frutas que, con, que consumimos Eh, no vienen de las cercanías de donde las compramos. Entonces es cada vez más habitual encontrar frutas fuera de temporada y, o frutas con una maduración muy, muy rápida que vienen desde zonas lejanas. Por ejemplo, en el norte de Europa y en el centro también es habitual encontrar fruta en perfectas condiciones llegada desde el, desde el sur de España o desde el norte de África y que en condiciones normales no habría llegado porque se habría pasado el tiempo que tarda en llegar al destino. Debido a estos intereses o a que las zonas de producción están lejos de los grandes centros de consumo, se suele decir que se ha ido perdiendo el sabor y la dulzura de la fruta, a, a costa de tener la máxima variedad posible y durante gran parte del año. Para lograr todo esto, y lo que se suele, lo que se suele realizar, es la recogida de la fruta cuando aún se encuentra verde, interrumpiendo el proceso natural de maduración. Cuando se produce la mayoría de los cambios del metabolismo que da lugar al sabor característico de muchas frutas o al color típico. Homogéneo en todo el fruto, en lugar de como ocurre en algunas ocasiones que nos encontramos fruta aparentemente madura, pero con un interior aún verde. Uh -huh. Durante el proceso de maduración se producen diferentes procesos como el ablandamiento del, pericarpio y la pérdida, eh, del pericarpo perdón, eh, y la pérdida de la clorofila para ser sustituida por carótenos la acumulación de azúcares y ácidos orgánicos, así como el desprendimiento de un olor característico, alteración de rutas metabólicas, para finalmente llegar al proceso de, de que una fruta está madura. Todos estos procesos están controlados por una sustancia natural generada por los tejidos de la fruta, y responsable de la aceleración de la maduración, denominada etileno, eh, de forma gaseosa siendo una de las moléculas orgánicas más simples con actividad biológica es un gas incoloro a presión y temperatura ambiente que se puede obtener en grandes cantidades a partir del petróleo y que está también presente en bolsas del supermercado pero que en realidad también se produce de forma natural y que lo tenemos en grandes cantidades en nuestras cocinas cuando tenemos frutas verdes Todos los frutos que maduran en respuesta al etileno presentan un incremento respiratorio el cual viene precedido de una producción masiva de etileno A estos frutos se les conoce como frutos climatéricos donde hay una masiva y continuada producción de etileno que es la máquina que conduce a la maduración del fruto tal y como ocurre con el tomate. La manzana, el plátano, melón o albaricoque son capaces de generar etileno, la hormona necesaria para que el proceso de maduración continúe aún separado de la planta. En los no climatéricos no existe incremento ni en la síntesis de etileno ni en la respiración asociada a con la manipulación como ocurre con el pimiento, uvas, fresas, cerezas, piña o limón, por ejemplo. Eh, sabiendo cómo son las condiciones de maduración de las frutas, lo que se suele hacer es cosechar cuando comienzan a despuntar un posible inicio de los procesos relacionados con la maduración. Aunque en muchos casos se cosecha totalmente verde para llevar esta fruta a cámaras frigoríficas donde se conservan y para que se puedan llegar a destino perdón, para que puedan llegar a destino en las mejores condiciones posibles, sin que se produzca la maduración. Por lo que es normal que se metan en cámaras frigoríficas donde se regula la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono, regulando la respiración de la fruta y evitando que, que, es el, que la respiración de la fruta y se produzca el etileno endógeno. Este proceso se conoce desde los años 20 del siglo pasado, cuando Keith y West estudiaron que las manzanas tras su recolección producían CO2, de forma considerable, y se producían los cambios asociados a la maduración. Sin embargo, si la manzana se dejaba en el árbol, todo lo anterior se producía, pero de una forma muchísimo más lenta. Una vez llegado al destino, las frutas se pueden tratar con etileno exógeno para que alcancen el punto de madurez y los mismos cambios fisiológicos que se producían si los frutos estuvieran en la planta. Por ejemplo, imaginemos un cargamento de tomates que se recogen en Marruecos, y en unos días están en Dinamarca y son transportados por carretera en un camión refrigerado. Estos tomates se recogen verdes, en un estado paz de, capaz de, de madurar por separado de la planta es decir, con color verde, pero fisiológicamente maduro, por lo que se introducen en camiones preparados con una refrigeración constante y con un control de la atmósfera de la cámara frigorífica. Se reduce la concentración de oxígeno a un 2% y se incrementa la de dióxido de carbono de un 3% a un 5%, de forma que se reduce la capacidad de respiración del fruto, por lo que se inhibe la maduración ya que se inhibe la unión del etileno al receptor. Este, este sistema de atmósfera controlada lo podemos encontrar en algunos sistemas de envasado con films protectores que permiten reducir la concentración de oxígeno e incrementar la de CO2. Esto que acabo de contar ocurre, eh, a ver si lo digo bien, con el metilciclopropeno, un inhibidor de la síntesis de etileno que impide la maduración del fruto, incluso cuando aún está maduro, que se suele emplear para conservar la fruta hasta que llega a un destino unido a una conservación en frío. Hace que muchas frutas puedan llegar desde América del Sur y sin problemas a los mercados Bueno, podríamos estar hablando de esto durante mucho tiempo Lo que pasa es que creo que ya no tenemos más tiempo porque tenemos que dar paso a nuestro siguiente programa eh, Y bueno, simplemente que si queréis conseguir un poco más de, de información Pues en la Wikipedia simplemente con que metáis etileno ya os aparece bastante información Si introducís también la palabra metilciclopropen también os aparece Eh, hay también, si buscáis por Google, eh, una página que, es, que pone etileno en la cocina y luego manual para la preparación y venta de frutas y hortalizas, del campo al mercado. O sea, que al por fin ejemplo, y al cabo es como una especie de interrupción del proceso de maduración natural de la fruta y las hortalizas unida a una especie de... De, de rollos químicos sí, sí. Hay... como nos hemos entendido vamos a dejarlo en rollos químicos sí, pues... lo que pasa que bueno hay otra manera de hacerlo que por lo dicen por lo visto aparte de ser más, más, más sana eh, no pierden ese sabor lo que pasa es que bueno podríamos estar aquí hablando durante mucho rato pero ya sabéis si os preguntáis alguna vez por qué las manzanas saben a patata es por todo lo que nos acaba de contar Dede. sí, bueno, directamente no es que sepan otra cosa sino por qué las patatas no saben a patata y sobre todo, cuando las vas a freír, ¿por qué se cuecen? en vez de freírse, por ejemplo, uh -huh. por ejemplo. o porque yo hoy, por ejemplo, he estado asando pimientos en el maravilloso horno de mi casa, al que le tengo <risa> gran aprecio y tenía una mezcla de dos pimientos, unos del pueblo y otros que compré en el mercado y no tiene nada que ver o sea, uh -huh. ni cuando lo preparas en, en el proceso dentro del horno ni luego cuando lo saboreas uh -huh. o sea, pues ya lo sabéis niños, probadlo y en mineras. casa el para, el para quien no quiera ser partícipe de estas cadenas de producción raras y de vegetales pues eh, que sepáis que ahora está muy de moda bueno está muy en boga eh, las cooperativas que hacen uh -huh. varios vecinos o pequeñas empresas en las que recogen fruta de temporada, fruta uh -huh. y verdura tú pagas y te llevan a tu casa una cesta uh -huh. semanal o cada dos semanas con la fruta y la verdura de esa temporada es decir, ahora podríamos tener nuestra la cesta, calabazas, y no en julio. Pues gracias Dede por esta interesante información, y vamos a ir ya cerrando la persiana, recordando algunos de los tweets que nos han enviado esta tarde durante estas dos horas de programa, porque la verdad es que el debate ha estado candente. calentito, <risa> candente mientras conversaban Estefan y, y sí, Ricard, y así pues tenemos algunos de los tweets que nos dicen, veamos, veamos veamos por aquí que tenemos eh, Opino que necesitamos un 15N cuyo mensaje principal sea no les votes y con el objetivo de informar. También nos dicen que están muy contentos con, en DRI Burgos, nos dicen que están muy contentos con cómo se ha respondido en Burgos, pero que el 15O eh, pasó y ahora hay que seguir trabajando en los objetivos. También nos cuentan que. que eh, FOSI. Ah, no, perdón. Que. Nos comentan también que ha, ha sido un enorme programa, así que agradecemos mucho esos esos halagos y, y nos comentan a ver si ten, que tenemos que emitir en radio, porque ahora eh, esta persona, este tuitero, esta tuitera, se va y se queda sin escucharnos, porque a lo mejor no tiene nuestra aplicación para Android. Así que bueno, vamos a ir cerrando la persiana, Claudia. Vamos para allá. Muchas gracias por acompañarme este martes. Y ha sido un placer. A vosotros, orejitos y orejitas, hasta la próxima. La persiana.